Bueno, buen día, toperas. Ya somos aquí otra vez en Radio Topo. En este programa especial, a intro de Asísena, edición especial de de estrella a estrella aquí en Radio Topo 101.8. Y en este programa especial que a hacer eh, y un programa de Nogara y un programa de la asociación cultural de Nogara eh, que a recontar una mierda una mica estos 25 años, no? Hemos a celebrar este estos 25 años que son de aniversario en la asociación. Imos a, a recontar una miqueta por estos 25 años, cómo ha estado paso de tiempo para pa la asociación Contamos también con, con Che con nosotros, buen día Che Hola, buen día Y a los controls, nuestro quiesto amigo y gran maestro Carlos Hola, buen día Y también en el programa de web, eh, faremos entrevistetas a, a Che que ha pasado mientras estos 25 años pernogará, para que nos recuenten pues a suyas vivencias por nogara como cómo ha estado y se pasó por nogara antes más no fa tantos años y, y, chen, y chen que cara son son fendo son fendo clase y así final pues paramos una miqueta de cuenta de cómo ha estado y se pasó todo el tiempo no cómo estuvo fa 25 años que principio todo esto, y cómo agora ahora la asociación y, y bueno y también pues nos recontará una mica esta chen que es la que vamos a charlar estas personas Pues que el aragonés no muere, ¿no? No muere después de impuestos de de Nogara, no no muere y en cada se pueden hacer cosas. En cada pues, y a Ichen que continúa haciendo servir al aragonés en, en los suyos proyectos, en la suya vida. Y pues, con todo eso, nos recontarán. Y pues, Lo que en son Fenda, ¿no? Y bueno, y ahora. Esto pasó con Chi que nos recuenta una miqueta que llega a la Asociación Cultural Nogara. Bueno, pues, empezamos una mica por los Origens, ¿no? La Asociación Cultural Nogará nace en 1990 como un grupo estable, de la Casa de Juventud o Casco Viejo. Pues que pues todo tipo de toda de actividad, ¿no?, enderezadas a Chovens, cuanto a la cultura aragonesa. Y según te se iba evolucionando, la asociación, pues fue desenligándose de la Casa de Juventud y buscando un espacio propio, que en 1996, pues se resultó en la Escuela de Aragonés. Un centro de enseñanza y socialización que resume, pues, gran parte de los objetivos y finalidad de la asociación, ¿no? Los objetivos de la asociación son, pues estudiar, promocionar y defender a luenga y a cultura aragonesas y las finalidades que naisen en los proyectos de escuela aragoneses, pues son, pues a primer de todas enseñar a luenga aragonesa, pero que sí, crear una comunidad aragoneso falan en Zaragoza que participe de la comunidad en general, ¿no? Socializar alumnos, alumnas, socios y usuarios en general en aragonés. esto yo muy importante, ¿no? La socialización. socialización o muerte <risa> socialización o barbarie Eso. crea también un foco de dinamización social en nuestro entorno ¿no? en ubicada magdalena pues que nos vincule con la sociedad aragonesa en general bueno, como hemos dicho eh, la asociación cultural gana. Nais, en 1990 y Dica en 1993 reside en la casa de Juventud Dica a la vez las actividades de la asociación son de chicota repercusión Pero ya a partir de 1993 se encomienza pues una compañía de cursos que cambia pues a proyección de de nuestra faena, ¿no? Ahora pues bueno pues se tiene idea de Clara de enseñar aragonés para para hacerlo servir y para ampliarlo en diversos aspectos de la vida. A moderación de esta idea pues remata en 1996 hizo con la cubridura de escuela aragonés que se ven amplada en el año 2000. en la Carrera Gavín. Bueno, pues pues siempre hemos probado por desvellanos. y pues nos caleva nuevas necesidades y nuevas ilusiones. Bueno, ya que en ese local de la Carrera Gavín, pues eso, nos obligaban a, a hacer obras, no a ser taitos, a hacer dos excusados, pues también y mal pues espacio. Ovar tampoco no lo podíamos subir por la puerta de, de Ovar y era pues no teníamos licencia o pues también era muy, muy tocado que re, ¿no? Y bueno, y afredor de que feba, pues de invierno y a calor de, de verano y pues pues una anécdota también muy buena. Bueno, en teníamos varias, ¿no? Por distar de dos butrons que nos nefeba. que nos fevan pues en zagueras, pues bueno, ya ya habíamos pues de, de adaptarnos y Y de, y de mirar de, de buscar pues un, un local pues más apañado eh, y más y más acorde no con a las nuestras necesidades también con dos puertas con dos salidas no a la carrera eh, Don de Aragón y, y plazaso y bueno con un cambio de imagen pero a misma filosofía de siempre bueno a escuela de aragones pues hay un proyecto con complejo aunque se conchugan pues ejecución no de, de los cursos de aragones de de diferentes niveles ...y otras actividades formativas pues a nivel lingüístico y asociativo... ...con diferentes pues, actividad lúdicas y de convivencia... no ...entre socias, alumnas y usuarias en general... ...buscando pues siempre a socialización... ...en lengua aragonesa, las alumnas y las alumnas... ...y otras personas que la conozcan Así nos, pues, pues, otras pilas de, de nuestra acción de, de forma cutiana... ...son las campañas pues añales de cursos, achornadas... y una larga lista pues de de actividad, ¿no? Pues como son pues bueno, eh as mesas informativas, exposiciones, conciertos, viaches, trobadas, ferias do libro, Cheus Larder, cinco marzoada, fiestas da Magdalena, de Estrella Estrella, kursas Nogarada que pues está pasado feito, ¿no? Este año por primera vez, pues bueno, también se participa en nato de Struz, ya concursos literarios, juegos tradicionales de todo, ¿no? Bueno, cuanto a la propia fisonomía del proyecto, los cursos de dragones, como hemos dicho, no. Y lo más importante, que no hará fa y a esa actividad de socialización que afectan, pues, al proyecto presente. es una pieza, pues, fundamental, no. Bueno, eh, cal decir que a esa actividad en cara a que no van destinadas exclusivamente a, a Chenchoven, pues sí que sí que afectan de de modo inequívoco. a una población por pues, de edad pues al altuvais o no, si fa uno fa, entre os 20 y os 40 años pero bueno que que son para pa todo a ¿no? De, de más edad, de menos, en fin pues eso, eh, son desarrolladas pues en gran parte por Chen, pues también de impuesta actividad de ese mismo rango de, de edad además pues eso, nos motiva también la idea de, de fomentar el asociacionismo entre los jóvenes que acuden a la Escuela de Aragonés y a conocerla aragonés y paixo pues se fan esa actividades que sirvan para reforzar o sentimiento urupalde de colectivo, ¿no? Por de esta forma, pues iso que que viene esta escuela, pues no no trova no más formación, sino también pues una forma de de poder expresarse pues de acuerdo con con asudas e e de ellas, ¿no? Yello que nos cal, pues iso un relevo generacional, porque si no pues isto moriría. Que cal decir también pues que la asociación lle asamblearia y horizontal. pues, ya está ya por por collas, ¿no? Eh, bueno, en estos 25 años, llegué que realmente pues, en cara a que empecé en 1990 eh, oficialmente, lleno 91 y por eso, pues este año hacemos esos 25 años, ¿no? yo nuestro 25 aniversario y bueno lo que decía, ¿no? De la Asociación Asamblea del Horizontal, que nunca no había hubo lugar presidente, pero sí que había, había un coordinador que ahora ya no vino nada Y, y bueno, pues eso os puedo decir en primeras de, de la asociación. Ahora pues continuaremos pues cerrando de haciendo entrevistas pues a Chen. ¿Ya nos no has leído la Biblia? Ya Ya se puede a la Chen. <risa> hombre dice igual va hacer un café. Ya. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias. Que yo le voy a meterle una mica de eso es martismo esto, hombre, eso es martismo barbarie, ¿no? Bueno, ahora pues sí. ya sabemos la historia de la asociación, como Nice, All nice y todas las aseus que, que, que ha tenido ¿no? la asociación. Y pues sí, ahora hemos ya a principiar con, con las entrevistas, vamos a charlar con Chen. Mes que mes íbamos a principiar con personas que pasaron en Nogara faños, fa ¿no? Que yo no, no las conozco en Nogara, o sea, las conozco pero de fuera de Nogara, pero que igual tú sí que has compartido pupitre con él, su u, u, que misión, ¿no? Sí, pues está así, Bueno. Por ejemplo. Pues, pues no sé, mirad aquí tenemos en el teléfono. Hola, buen día. No, no tenemos. Control. ¿Hola? Hola, hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Rubén, ¿qué tal plantas? Bien, ¿y vosotros? Pues bien, por aquí somos. Oye, programaco, el de ayer, ¿eh? Sí, te has fácil hoy? Sí, sí, yo te estoy sintiendo y programaco, eh. Eso sea, de charlar de historia y cositas así en, en aragonés. Oye, Ya bueno, llegué... Yo te asentíba pero no te os puedo gritar y se oye, y se oye la, la historia, pero bueno. Vale, vale. ¡Bueno Rubén! Saluda a Rubén, hombre, no, no me seas mal... ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal plantas? ¿Qué tal plantamos? Buen día, ¿te hemos despertado uno? No, no, no, no... No, no pastides. Joder, si, si le reveíamos ahora buena morina a ayer, ¿eh? Que <risa> ya soy viejo tú, para estas cosas. Bueno, bueno... <risa> te fan bellos fillos, dicen, ¿no? Sí, sí, también, también. Y, y eso sí, eso sí. Que bueno, Rubén. Cuéntanos una miqueta, ¿Cómo, tío, fa cuántos años? ¿Principio esto pues, no gana? Pues, Javier, no gana. En principio del año 90 Yo, eh, yo empecé a trabajar en la asociación de trazas digamos más eh, más treinta el año 93 y tres o así Tal ¿eh? También ¿Pero? es verdad que yo era estudiando ahí fuera y, y colaboraba digamos en la distancia. Y que cuando empezipia no era con foteo que yo digo o oh, oh, gran blinco Tabán, y el año 96 cuando sale, cuando, cuando sube a, primer, a primera escuela de Aragonés, que estudia a la carrera para la FOS. Vale. Porque, bueno, media vida, me vida. ¿Tú principias como alumno también, como todas? No, no, no, no. no. no, no. Yo he estado antes en, en, en, en Oligario de de alumno en el año 87, 88. Eh, y, pero bueno, solo un curso que ni, Yo creo que ni en los rematemos <risa> Y ya de, de la vez ya, pero pues ya me, me chunte la movida asociativa Y pues eso eh, El año 90 se creía en Hogara Y Poker pues pues me, me chunto ya la, la de no Hogara Bueno, que cal decir Que eso pues que en Hogara una excisión, ¿no? Podríamos decir, pues entre cometas De, de Liga Yo de, de bueno, Fablás, ¿no? ¿no? Yo, no lo, yo no lo clamaría sinas eh, Porque... Entre las cuatro personas que forman Novara, que son eh, Xavier Jimena, Antonio Ripoll y bueno, y Pablo León, no tres, no pas cuatro, eh, solo lleva estado de Novara, solo lleva estado de Novara una persona, que Xavier Jimeno. Así no es que yo no lo clamaría como. ¿Y era estado de, de Ligallo. ¿Perdón? Que llega estado de no nomás una persona, ¿no? Sí, sí, de... exactamente. De solo, solo estado una persona que llegara Xavier. Los demás no. Así no es que yo creo que, claro, como decisión, decisión, no. O sea que. Pasa es que que es cierto que las propias dinámicas asociativas han feito que que mucha gente que pasó per Liga yodín pues pues se venía tan aguada y ahora pues prenia mucha fuerza más que más cuando empecé a hacer cursos y más que más cuando te manda a la escuela y cuando empecé a hacer cursos más y a mení en la escuela y tal y consigue esa socialización y visibilización y se fa pues que prenga fuerza que tiene agora gracias a vosotras no entre otras cosas Bueno, bueno, gracias a todas, ¿no? Las que en principio y ya las que en cara continuan, pues Fendo Servino Aragonés y Fendo Servino Gara, ¿no? Sí, sí, pero yo, mira, ayer que yo era que fundé este programa de historia y, bueno, de historia, yo era una mena de revival de dos programas que fue, bueno, ese año 89. En la línea de ¿eh? En la línea de Ofrén. yo en cara me no fue Marian Garras. <risa> en fin, cosas que pasan. Dentro de 20 años ya, ya me ve <ríe> y esas cosas en, da, en da otra perspectiva, ¿no? Pero, pero yo llegué a echar y decía, si y esta chen nos ha pasado a agarrar por de encima. O sea, a chen que sois so ahora en la línea ofren <risa> más en la línea ofren asociativa eh, y en la militancia más activa, eh so haciendo cosas que, que nosotras no podemos ni ni imaginar, ¿no? O sea, y es cierto que ha cambiado mucho la sociedad, que la Aragón se ha abierto, que, que ha plagado mucho más chen nueva... pero pero esto que se dice siempre de que tiene a Chen que yo no me, con, no me considero pero Henvilla que tiene que decir historias de, como mis tiempos pues nunca pues yo no, no soy dicha en este caso en concreto no soy dicha dicha opinión, yo creo que que ahora se ha avanzado mucho en todos, en todos los sentidos. Puede estar que los sentidos que menos han avanzado lleno de eh, una una digamos, de de Chanquelocharro, que charros Aragonés, de traza patrimonial, que yo sí que es cierto, pues que hace 20 años o 30, pues puede bastar en situación mejor, no pasgo aire millor, ¿vale? Pero sí que millor, Pero en todo de más, yo creo que el todo yo creo que hemos avanzado mucho, o sea que que en fin, que podéis estar bien satisfeitos, satisfeitas, vosotros Vosotras y vosotras Bueno, nosotras podemos estar satisfeitas, pero y que vosotras también las las que principiéis, las que llegáis as primeras, ¿no? En en principiato histórico de Nogara. Jolio, es de quitar peito, ¿no? Es de estar huellosa de, de... Jolio, ¿Cómo principies y, y cómo llega ahora la asociación, no? Chen, pues eso, tan chove, ¿no? Con tan pocos recursos, ¿cómo lo hacías, no? Para pa empecipiar con una asociación y, y prener a fuerza que, que ha preso, ¿no? Y, pues... y con los cursos y que si apuntase a Chen, con tan pocos recursos y eso, pues una colleta de tan chove, ¿no? Que era Pues bien, una de las cosas que, que yo creo que es que, que, que esto que dice, que escasez, agudeza, ufa, que tengas agudeza en otras cosas, ¿no? ¿Sí? Y Y a propia escasez de recursos, pues se va que, que tiras el de machinación, ¿no? Y esto lo sabes también, pues atrás de, de cosas que todos tocar tocará hacer, ¿no? Te tocará hacer. Pero claro, eh, yo me acuerdo que, que, no sé si este el año 93, que hacíamos una pegada de carteles bestial por toda Zaragoza, igual peguemos ¿qué me hizo? Pues 3.000, una cosa increíble. Dios. ...y que llegan en plan... hacíamos eh, un cartel súper... ...estándar, eh, como estos que se llevan a la vez... ...de inglés o francés... ...y metemos en Chigán Fabla... ...y de baixo, a Aragonesa... ¿no? La <risas> me, me, me, ...el otro día en las redes sociales... ...que había una una polémica con un artículo de, de prensa... ...con el tema de Fabla y tal... Y ...nosotros decimos, bueno, pues si echen que, ...que yo lo que asocia a Fabla... ...pues íbamos a, me, a meter eso bien claro... ¿no? ...pa... pa para aclamar la atención de Asher, ¿no? Y es una cosa mica, digamos, de, oye, ¿cómo podemos, cómo podemos aprovechar de nuestras debilidades, no? Ahora que has quitado pues... tu de, de la FABLA, ¿tú creyes que esto una das errores intro de, de, de diferentes asociaciones que llevo a denominar a el Aragones FABLA, que encara con Tina ese error Pero pues ya lo que viva, llegue que no viva otra cosa, llegue... No sí, sé. no y que, y que estío bien, porque así no es por lo que dice Rubén, ¿no? Pues como que la Chena asocia ya fabla con, eh, con Aluen Aragonesa, pero, ¿no? Pero, pero no, a ver, nosotros, y yo muy claro que ya Aragones tal, pero bueno, teníamos, digamos, y yo estoy una estrategia de puntual de ese año, ¿vale? Marketing, ¿no? Pues marketing, marketing, <ríe> pero marketing de, de la escasez y de y de, pff, de la precariedad, ¿no? Pero pero yo, no, a ver, no soy consciente de cuál en principio aclamase a, a Aragones como fabla. Yo creo que esto viene de que los primeros contactos con Aragones es una de las variedades más vivas y más señaleras. Yo, ocheso y en Cheso sí que debía traza, y ese concepto de fabla, así que se, se ha quedado, ¿no? que, que eso, por ejemplo, en otras variedades, pues no existe esa referencia. Y yo creo que viene así. Sí que es cierto que yo que, que en mes, Igual a tu a vosotras ha pasado una de vuestras experiencias vitales que dices no yo he echado a Ragona y puesto a la que ahora sí es diferente pero a la vez que tú decías no bueno Fabla, ah bueno Fabla sí vale, sabes como que <risa> yo, creo, yo creo como que, como que un... en cara continua eso no echar Aragones, <risa> ah que a <charla> Fabla Bueno <risa> vale <risa> Como <risa> una cosa irá, más, ¿no? sí como se me lleva o termino de Fabla como una cosa más familiar, más ah bueno pues si es Fabla entonces sí no una cosa es, una cosa un poco graciosa No sé si hay un error y yo y es verdad que que claro, y es, a nivel término los chicos a nivel más científico pues es una barbaridad eh, pero pero bueno, también es verdad que que yo creo que somos especialistas en, en la movida movida dragones de de buscarnos más polémicos para polemizar y para mm. fotener mucho tiempo polemizando sobre eso, ¿no? Para quitar las escopetas sí. Exactamente. Y yo creo que igual eso va a perdernos mucho tiempo eh, precioso, como se mucho tiempo y es precioso, entonces lo digo yo, <risa> que soy más que no para buscar atrás, <risa> pero, pero que es verdad que, que se pierde mucho tiempo precioso en estas cosas, muchas veces, y que y que perdemos menos tiempo en buscar cuestiones de decir, bueno, ¿en qué podemos estar de acuerdo, ¿no? Y en eso yo creo que también se aprendió en estos aves tiempos. Sí, no, dentro del Aragón siempre existirá esa guerra, ¿no? Entre entrar con esos faulans. Oye, y tú eh, que principiar, tornando otra vez a la Nogara, ¿cuán tú ¿cuántas socias al Tuva y en, en Nogara? ¿Cuántas chen? Sí, o socias, ah, un pues, mes que menos. Bueno, pues a la vez igual serían unos 20 personas. Lo que pasa que, claro, a Nogara le ha pasado una mica lo que a todas las asociaciones que, y a todos los colectivos que existen, sí que existirán. Que igual de, de carne, entre, com entre comillas de carne, porque nunca ha asistido ¿no? De carne no agrada, pero igual de, de socios nominales, digamos, y socios nominales, pues en 10-20 u 30, pero en que hicía que digamos, de una traza más activa, de 12 días y que vaya a hacer novia y cosas y tal, pues en ya menos, ¿no? Y... Yo y lo que pasa claro. también, sí. A día de hoy también en la asociación, pues pasa eso también, ¿no? Que había claro. chen mucho más activa que que no atra, ¿no? Que lleve fuera o que no puede, por lo que sea. Uno quiere, pero bueno, pues ya está Y podemos contar con ella también Hombre, yo mi ejemplo ahora O sea, yo soy socio de Nogara Nominalmente, o sea, como persona activa En la asociación, pues no tengo vida asociativa Pues no puedo, pues porque, porque pues cada, cada persona pues tiene sus trayectorias también y esas posibilidades Y también es cierto que bueno que Lo, lo, lo importante que diga Chena O Piero Cañón con muchos ¿no? Pero que sí, como tú también, que llegas en la radio ahora mismo Bueno, que no, no llegue... <risa> Bueno, yo tengo una pregunta para tú, ¿qué, qué anécdotas tienes de, de esos primeros años ¿no? de, de Nogara? Uf, pues eh, no lo sé decirte porque en muchas, muchas en habría muchas, en, de, en de que toda la chen en cada supuesto que a día de hoy, igual os preguntarán, oye, pero esto no Nogara qué significa, ¿no? O sea, y a ver de estar siempre explicando que ayer hago de revés, pero no porque eh, se nos haya ocurrido a nosotras, sino que viene de un libro de... de Eduardo Vicente Evera, que y el jardín de ausencias, en fin, uff, de, eh, de toda, de toda manera También, eh, no sé si existe ahora en cara, pero a la vez existía una peña, una peña regativa peña festiva, de Encar Altayú, que era ese no sí, agarrao. en, en, en, en, en Contina, ¿eh? en Contina, ¿no? Sí. Y había una de viajes y a la vez, por ejemplo, me acuerdo de una 5 marzada, que fue, bueno, lo que, lo que fue esa hora también, de, de pues, cambiar los nombres, uchugar, uf, meter los nombres en Andagona, eso fue... y yo iba con uno de Nogarap, era así, y una me ha ah, mira, de Calatayud y yo, no, no, pues no, <risa> y siempre, y siempre haber de estar explicando, no, que no somos de Calatayú, ni somos una chencia de viajes, ¿no?, y con, con ellos siempre, eh, no sé, qué más, qué más contactos bueno, y pues cuando ya subrió a eh lo que ya es a escuela, a primera, lo que estudias a primera escuela de Aragones bueno, a la vez sí que astio un burgil la anecdotas de toda manera, más que más con su brivá, por ejemplo, a Peña de de Fiestas de Pilar, ¿no? Que yo que yo era a pasar fue, o sea, la chenque y mismo una cosa que pero claro, a conseguía años ayer en un programa que a la vez era casi imposible trobarte una persona que se arrasaragones que tú no conoceses, ¿no? Yo creo que eso sí que ahora lo hemos superado y y hay de unas cosas que más me fa. de trabajo con che que echar a Aragones, y mismo un Aragones muy correcto que no conoces Pues yo, que en PCP a ver que hubiéramos por primera a las la, peñadas de en el 96, pues que igual te venía a y te mandaba pues un par de vie la situación Aragones. Ahora vosotros, pues, a estos era, pues vaya cosa, ¿no? Pero a la vez era, era un blinco cualitativo importante, ¿eh? No, y sí que verdad, ¿no? Pues que nos vemos contentos y eh, contentas que cada vegada, pues, vía más que no conocemos que Charra Aragones, ¿no? Que ofierta, pues, cada vegada ya mayor y a requesta también de Chen y, bueno, pues, y eso eh, Pues bueno, ¿no? Que ímos que en Tabán y, bueno, vía muy tan más Chen que, que lo Charra, que lo conoce y que tiene ganas, ¿no? Por aprender y está está Luenga. Sí, creo que sí, además, y además que lo está bien, o sea, que, que... Porque sí que es cierto que también entonces este tiempo, pues, te trabas con Chen, pues, que salió el par de libros... de los que se escribieron a la vez y te dice que de de toda la vida y te charraron con la es que digamos, del poco ortopédico, en los mejores dos casos, pero ahora te trabajas con Xen, ya que con todos los avances que hemos tenido también en lo propio conocimiento de luenga lengua, que va a servir un modelo de lengua muy bueno. Y eso una de las cosas también que, y que, que, que también, lo que, tornando una mica lo de antes de que, que decían de que somos especialistas en buscar siempre polémicas y tal, que es verdad, muchas veces nos como que nos cuaca de, de estar de continuo estregándonos en aguardo, no decir no que se charramos mal qué tal pero tú busca atrás sabes lo que se ha avanzado en el conocimiento y en que Chen lo que charramos Chen de, de toda manera es Chen que igual ni han conoces fue a servir un agonés es muy bueno o ahí sea, yo no yo no hay una cosa para pa despreciar eh Uyeo. sí que calles veíase eh, todos los días no Sí, sí, sí, claro, es muy bien. Y que nunca nos arrepentan aprender a aragonés Pues si sí. lo pre pregamos de pelo pues cada vez va mejor, pero bueno a ver para cuenta de una cosa Nosotras tenemos como L1, como luenga uno O eh, castellano Pues posiblemente, bueno, posiblemente No, seguro, nos moriremos sin conocer O castellano de todo Y si pillas un libro de, eh, un diccionario O diccionado de Arrae, vellerez Que pues igual más las meta, mucho más las metas para palabras que amanecen o las conoces ni las conocemos, o sea, eso ya es lo normal. Eso pero en cuanto pues para las cuentas si si somos charlando de una L2, o sea, una lúega que no ya no está lúega materna, que además no lleg bien codificada, que no se conociste todo, en fin, estoy muy difícil. O sea, yo siempre he dicho, a ti que que que mismo mayacán les desaico recanta, a ti que di un puente hoy torres de trevallo o más en los dos casos. Eh, se embato, bueno, peor los casos. Se embate un curso aprender a tiempo y ley el libro tiempo tal y fa servir un aragonés, no, y y y lo, y lo charra en un puesto como Zaragoza que que no hay una luenga que sea charrado habitualmente hasta no hace años, son no hasta siglos Son nervios y heroínas, a ellos me lo paréis. Sí, ¿no? y además de verdad, eso, pues que, que antes no vi, va por pues estos recursos que vi ahora, ¿no? Que tenemos muchas posibilidades y muchos medios para poder hacerlo. Oye, Rubén, no. y, y ya para pa rematar, pa rematar esta, esta entrevista, a Zaguer, pregunta que te quiero hacer: ¿Tú crees que la única cosa que encara Contina igual a intro pues, de asociaciones como Nogara son o refirme institucional? Pues sí, que yo no encara. Sí, sí, sí. Y con vale. esto ya rematamos. Ya que pues que ya me quieres despedir, ¿no? Ya lo digo, pero... <risa> y es que <risa> no. nos, nos, nos han venido aquí ya todas las convidadas, tenemos ya aquí, vamos, le estoy Muy a rebutir, ya echen. Muy bien. Bueno, pues sí, yo, las cosas que. A ver, eh, esto que no ha pasado una amiga, Había diferentes momentos, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo de, de una. No, pues no los años 90 que, que. que había tres o cuatro cursos con una ripa de subvenciones y tal. Pero nunca hemos conseguido un compromiso serio eh, de las instituciones de decir, mira, íbamos a refirmar, como sí que pasa, por ejemplo, en otros, en otros países, como puede pasar en Cataluña, en Ría en Galicia, decir, Javier, eh, a ver, hemos firmado un convenio, hemos a enfrentar lo que es la, la educación de, de adultos en aragonés. Es decir eh sí que ha habido momentos de, de, de refirme, de que me llevas, de que ibas a, a la institución, si te escuchaban, se te, si posaban con tú, tal. Pero nunca dar ese paso de decir, bueno, esto vamos a prendernoslo, prendernoslo como una cosa muy seria, ¿no? Y, y sí, pues estar lo que sea lo que nos manque o lo que nos falte, si el tabán. Y que caldrá continuar trabajando, claro. Pero que sí. Muy bien, Rubén, que muchísimas gracias por, por atendernos y, y solo vamos en contacto y ahí hemos charlando. Pero gracias. Muchas gracias. Y que salga bien uh, el resto del programa y el resto de la programación de, de Estrella Estrella. Pro un que abrazo. sí. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Planta fuerte. Buenas el seu temps, el seu carinyo en aquest projecte. Ho adonem directament des del barri de Sat. Amor, assec-ho a tots. Ha, de tot. Continuamos aquí en el programa. Tenemos por aquí pues, varias convidadas. Eh, don Guariche, Don Guillermo Laseca, buen día, ¿qué tal plantas? Buen día, ¿qué tal? ¿Bien tú? Muy bien. Muy bien. En Silvia, ¿qué tal plantas? Buen día. Hola, buen día, muy bien. Bueno, muy bien. Tenemos por aquí también a Tamara. Buen día, ¿qué tal plantas? Buen día, estoy muy fuerte. Bueno, y Jaque también. también. <risa> ¿Qué tal don Fer? Buen día, ¿qué tal Doncad? Buen, buen día, no y no, no lo sé encarar. Encarno, no se sabe, ¿no? Pero bien, bien. Bueno Muy bien, bueno pues tenemos por aquí a estas convidadas y que le van a hacer, pues a pregunteta de vuestras experiencias en en Nogara, en la asociación, de como en PCPied, de que todo se ha llevado a hacer bueno actividad, de, de toda mena, ¿no? Proyectos que, que en efecto abro suecos. Y, y bueno, pues eso, pues una miqueta Pues todo esto Por ejemplo, pues empecemos por tú Venga, Al principio yo, Guillermo Guariche, aquí Guariche Bueno, Guariche es un proyecto que de principio Cuando, cuando yo feba Los cursos de Nogará Ya fue 10 o años estoy que que llevan los primeros cursos de, de Aragonés Que se feban y, y bueno eh, Uno de dos componentes de, de Nogará eh, Nos prometió un ...un disco, si la alumna ya ella... Un, unas cantas en aragonés ...y una mela de concurso... ...yo prepa yo paré unas cantas, 10 o 12... ...a música, a letra... ...pero el concurso no se falló ...nunca... ...que después nos ne no, no cantarás Beluna, ¿no? Bueno, bueno, sí, puede estar que sí... ...y, y eh, rematé los cursos... Y, ...y estas cantas han quedado... ...táguariche... Eh, en primeras eh, iba a estar un, una joya de músicos, pero nunca no ha sido joya. Con y, compañeras y, de clase también. Sí, ¿no? sí, sí. Y a la fin, pues llegué un cantautor y a que se hizo. Un bueno, pues muy bien. ¿Eh? Ya estuve en esta radio fa dos o tres años en, en un programa de Estela Estela de Ras en Aragonés y, y ahora pues tengo mucho, me mucho hoyo de repetir y, y decir como alumno y como. simpatizante de Nogara, que felicidades por estar 25 años y como año y como socio como socio, sí, sí, sí, vamos a andar con <ríe> y, y, y felicidad porque no es fácil que una que una asociación tal a, a expandir eh, a mostrar y reafirmar una luna tan como Aragones, siga 25 años de tiempo pues en pie, ¿no? Así que mucha felicidad Bueno, pues muchas gracias, nos vemos contentas de que sigas aquí con nosotras uh -huh. Y pues pues eso, ya nos cantarás, pues bella, bella canción, ¿no? De estas que, que sabes que tienes en tu repertorio uh -huh. Que estoy que en cara no has quitado un disco, ¿no? No, no, no, no, no, no, te, no tengo aún discográfica Bueno, bueno, muy bien Pues Silvia, Silvia Cebolla, buen día Buen día Además, eh, pues eso, recontarnos una mica Pues como en principios, ¿no? En Nogará, eh, por los cursos de Aragonés... Pues yo principié cuando tené 19 años en Nogará y principié a hacer o primer grado, después pues segundo grado y después pues para las prácticas de maestra y sí que pues principié a hacer proyectos, estoy una, una temporada con no Oespiello, que era la revista que, que tené en Nogará. en las clases de aragonés y también está buena collada la actividad de Nogará parando pues muchas pues en las jornadas del de aragonés, bellas veces, el concierto, lo que siga. A temporada he estado pues más embrincada en esto, atrás menos pues por cuestiones de trabajo, de atrás actividad social, lo que siga. Siempre lo he, he probado de de poder hacer bella coseta en no hogaray y por la aragonés y bien pues pues sí que eh, fa más de un año eh, bueno yo también pues, con los alumnos y eso, pues siempre pruebas como, como de Zibao Mariche ¿no? de hacer bella actividad o de proposarles hoy pues hacer un proyecto personal o lo que siga con la aragonés y pues bellas veces salen actividades actividad pues que son más majas, atrás no Y yo con esto pues un día dije, bueno, pues y si fue yo un proyecto también personal A ver si se animaba también más Chen Y principié con la canal de Youtube Y porque pues no había canales de Youtube en Aragonés No más que era Cintas de Enguero, pero no era una persona que charraba Cintas de Enguero era eh, una canal que traducía pues eh, troce de películas famosas al Aragonés O con lo mismo diálogo o... como con bella cosa más somarda, ¿no? Y yo pues principié con un canal de YouTube tipo distos de tutoriales que se es estilan ahora tantísimo de cocina y de consejos útiles y la verdad que sí que la cosa hay de van bueno, A escuchetes se dice, ¿verdad? A escuchetes Perdón que no, lo, que no lo edito y a escuchetes Y y la verdad que me fa muito gollo, eh felizto porque no sé, eh a yo me me entretiene, me me fago yo charrar, fer recetas y y me ha abierto pues muchas posibilidades, ¿no? Porque también me fa yo de colaboraciones. Y así nos conoces a Chen, veía esos suyos proyectos También, también en el Heraldo Escolar Que pues he feito Bella Receta hizo, Con Aragón Televisión, con Aragón Televisión. Y la verdad, que eso pues me ha feito gollo ¿no? No pensaba yo que le fería tanto goyo a la chen, listo de escuchetes, pero he visto que a la fin sí que le sí, feba goyo. La verdad, ya que tienes muchas seguidoras, y bueno, para. También, yo... porque soy una mica catena, y eso también caldecilo, ¿eh? Que yo siempre le digo a la chen, ay, tengo un canal de YouTube, ¿tos podes pode suscribir? Y eso, y, y a chen, pues sí, sí. Bueno, y a la fin, pues, en, pues tengo como 700 y pico suscriptos. Pues eso, que es una pasada Que es lo que, que, que calcer, ¿no? a la Chen y, y Fizales Y prevar de, de Alicatalos para pa quiero plegar tuchitos. en Talos Mil A Beller si... Bueno, hasta fin de año no... Cuento que no, porque nomás se quedan El par de meses Pero bueno, que en Encinero Teneba 250 Y ahora tengo 700 y pico Pues yo cuento que ahí... Que yo soy muy catena Porque también cabe decir... Pues, Yo en Omio Treballo tengo Treballo en un, una taberna en la Flama Tabierna, que también hacemos servir la aragonés. Y claro, pues también viene Chen, que ella es relacionada, ¿no? A la vez y un puesto en el que yo también puedo dar a conocer pues, más estos proyectos, mesmo, los cursos de, de Nogara, pues la Chen se puede apuntar eh, por así eh, Viene Chen y yo, pues les digo lo de la canal. Yo pruebo siempre de, pues bueno, pues de chuntarlo todo, ¿no? Muy bien, de, de probar, de identificar y de fijar a la chen, pues eso es lo que cal. Y si no que... ya tenemos cartel pródigo. Y eso lo, lo que te iba a decir, que, que puede estar que a siga o, o proyecto o mayor proyecto tuyo, ¿no? Feito pues, en Aragonés y, y por lo Aragonés. Sí, la verdad que sí, porque hay eh, un proyecto también que incluye a mi vida laboral, ¿no? Que eso oye muy importante, porque no ye Pues en hogar hay una asociación en la que yo dedico, pues o, o mi tiempo libre, pues como todas, no, yo una cosa voluntaria, pero también ser de una afición y de una cosa que te fago yo, poder ser parte o, tu, o tuyo, trabajo pues yo cuento que es importante. Y también porque lo que decía, pues viene muy tachén. Que pues eso tan hogar, a, pues va que la mayor quiere eh, aprender a aragonés, apuntarse a los cursos, ¿no? Pero tal Aflama como llena carrera y lle pues bellas veces de a Chen que no, no sabe lo que lle el aragonés es. Sí, que hay un puesto de trovada y bueno, pues quedamos en Aflama, ¿no? Que lo que sí, decimos y... o Chen que no, que no lo conoce, o sea, que entra y ve y, pues tenemos en la pared unas frases, ¿no? Y las ve y pregunta y esto que lle, que eh, me parece importante. Ahora Antimas también han surtido más puestos también a Sinas, como que son vas, que también tienen mucha relación con Aragones, que fa seis años cuán principiamos nos atrás, pues no llegáis puesto de trovada, ¿no? Y siempre que fas una cosa, bueno está que surtan más, porque no llegue, no cal que si gano más la flama, ¿no? Pues si, si vino más millor, porque que so había más demanda de más chen. Bueno, Eh, yo sé que en cara continua haciendo dentro de Nogara, pero ya Dín, pues lo explicamos, continuamos presentando sí. las comidas que tenemos por aquí, que nos reconten cosetas, y Adim pues entre todas y que charlamos pues de anécdotas de Nogara, que continúa haciendo Nogara Belun, sus lunas ¿vale? Y la venía en convidada. Tamara, buen día. Uy, buen día. <risa> <risa> Qué susto. Y es que como no tengo casco no me siento. <risa> sí, sí, buen día, buen día. Bueno, buen día, Tamara. Tú, recontanos una miqueta Tú con principios en.. Principio, es en... en Nogara. Pues yo yo que hacía una cosa un poco rara porque hacía primero en 2003 y después pues, pues por, por motivos laborales no, no podía hacer segundo y segundo lo hacía en 2009 o sea y había así como <risa> un un impasse no un interés así que no que no iba a esta clase pero sí que es verdad que continuaba estando relacionada con con Nogara y continuábamos pues Socializándonos en Aragones y, y la verdad, que no, no sentí guaire. Hizo seis años de, de despenche, por decirlo de, vaya, de bella traza, de fito. Hizo en el segundo, la verdad, ya que pues casi como de continuo, como de lo vamos, como un curso de seis años en cuentas de dos. <risa> Pero bueno. Porque mientras de, hizo seis años, fe va a servir el Aragones Bueno, fe va a servir. <risa> Tenía chen <risa> a mi alrededor que fe va a servir el Aragonés. O sea, salíbanos con chen en Aragones y era en esas envueltas y era abierta la borina. o el Borina, que ya que era bar que han la ciclería. Bueno, ovar, se suposaba que era local de la asociación, pero llegaron puesto un puesto, aunque muchas hasta ti las nois dos cabos de semana y, y llegaron a una traza pues, de, de sentir el aragonés y, y en que que tú no lo charrases guaire bien o si es que a lo charrases, Mica pues bueno, por lo sentivas vas a la fin, pues te febas, ¿no? A, a la luenga. Así no es que ya fa, pues, 7 pues, años, ¿no? Ya con remates... De sí, estudiar, siete sí Sí, sí, sí, sí ¿Siete años? Y, sí, en, y en cara continuas fendo cosas en aragonés, ¿no? Sí, de feito ahora sí que lo fui servir mucho más O sea, eh, esto de que dice la chen que el aragonés no sirve tal cosa Nosotros siempre decimos, ¿no? Que yo, puede estar que a lo largo de día Charremos en aragonés que, que en castellano Pues en los retes fuimos a servir aragones En los whatsapps fuimos a servir aragones Con las amigas charramos en aragones Y de pues más pues eh, Nosotras con una, una colla de amigas Pues facimos un proyecto que se Que lleve muy yes y cordiales Que le ya dos años y pico, 14 en un mes, y bueno, y yo he un fancinio feminista en, en Aragones, pues aunque, pues eso, gozamos de, de expresar nuestras opiniones desde de una vista feminista, pero ofendo servir la Aragones. Así que, pues nos sirve un poco, pues nosotras, hasta denunciar ciertas cosas. también pues con somartismo, también nos lo pasamos muy bien y, y también pues de continuar fendo servir aragonés, practicarlo y bueno, y que no pues a la fin pues eso, que no se te sublide, que esto no llegue es como lo de la bicicleta, si no lo fas servir y ya que no tenemos teles ni ni casi radios que, que nos aduyen, pues a lo menos abre unos de de crear y esos puestos nos atrás más. Bueno, y a presencia de Mullés, pues también esto te lo queremos comentar, pues eh, en los primeros años pues ya era más que más Pues campo de, de nabos, ¿no? Que se mismo Mesmovieva, pues pues una carta, ¿no? Una postal que nos enviaron tan hogar a, aunque Meteva o Destinatario o Clica de Maci ellos ¿no? Entre cometas, o sea, entre cometas, ¿no? Entre gafé. Y eso, pues, yo estoy, que he visto en los años, pues seguir revilcando. Este año, por ejemplo, pues en clase mía o en clase nuestra, pues hemos tenido más, más mensajes que mensajes que... Messages, que que estoy es muy bueno, ¿no? Pues que Claragones y es de todas y que bueno y en, y en zagueras pues como que sigue revicando, ¿no? Bueno, pues, eh, cara, pues eso quiere decir que bella cosas hemos fendo bien Pero en caray, es verdad que, que continuamos Bueno, pues si un mundo en general de ahí más clista Pues un mundo del aragonés de ahí como ta, tirarte dos pels. Y, y bueno, de hecho, pues pues a lo menos nos atrás Muy así cordiales somos altubais o anónimas En cara que ya toda la chen, pues ya a la fin Pues somos cuatro y nos conoce la chen Pero por ejemplo, dice igual, pues podemos charlar más con Porque ya en estar una... Una imagen pública, digamos, o sea, la chensa de Antrobala y Antimarla la conoce, pues porque sale, o sea, que decir, y ella, o sea, no, no había agarrar duda de que la mesacha que hay en de zaga de la Barra de la Flama, y la mesacha de escuchetes de no sé, yo estoy segura que, que igual que nosotras hemos sentido, chen, que nos ha fito la mofla, también pues por el rollo feminista, ¿no? Pues ya vienenistas, tal, pero también muy todo pues por estar por estar muy es, o sea, por, no se nos ha tenido en cuenta, no se nos ha... pues eso no sé no ha nada visto como un proyecto serio y, y bueno y mismo viaje que no sé qué lleva que cuatro mujeres puede cinco en primeras que cinco mujeres pudiésemos estar ofendiendo un proyecto sin, sin no refirme de de garra de garra hombre no y la verdad que en un mundo de dragones pues sí yeah, súper complicado fete un fete un hueco está poder pues eso pues las cosas pues como ta gana Pero bueno, pero vosotras, vosotras, que sois furas. To, y tiernas. <risa> y tiernas de vez. Quiero decir. Eh, quisir, más <risa> quisir. Quisir. Y es complicado, pero vosotras en cara Fendo y Cine. Le va ya 14 números dos años y, y pico. O sea que ya vos pues, altúais hoy, so, igual como Silvia. Ya vosotros Fendo un camino dentro de, del aragonés, ¿no? Uh -huh. Si nos quiere contar bella tan Silvia también. como mujer dentro del aragonés... Sí. Que has notado porque le ah, vas ya también años, ¿no? Sí, de pues mundo. yo cuento que más que más ayuno porque no eh, claro, lo ve como me veían pues claro, no pueden decir y más fácil yo cuento que criticar una cosa que no no ye la chen, no no sabes quiye que cuando veis que hay es que una persona, pero sí que ye verdad que yo lo noto mucho a la hora de charrar y de meterse como Como si estase unos saputo, no sé, yo sé lo que sé de Aragonés, lo que aprendí, pero voy a mejorar día a día, y pues, pues muitas vegadas me equivoco. En el mío canal, eh, charrando con busatros, o no, no, pero yo cuento que pues eso, que íbamos a mí llorando china chana, pero como que si sí, que los hombres pues vea muitos que se fan como que son saputos. Y, y eso ya es lo que noto, ¿no? Como que a, a tú por estar muy pues o te corrichen más o te... Como que lo que fas tú es peor y que yo nunca estaré... Vamos, ni quiero estar en ¿eh? ¿no? Pero de estas saputas, porque de saputas de, en la Aragones no había de ninguna, pero saputos vinan muy ¿Tú quieres, ¿tú quieres ta fruta, ¿Todo yo? No, sé, no sé yo ye, pues eso lo que charrarnos pues en las en las tornadas de, de Nogará, charremos de, de esto no dos dos cuidados dos cuidados en, en en el mundo del aragones y de verdad que ye, bueno lleno lleno espillo que es afecto especial de 25 años echar también dos cuidados o sea yo estoy que que cal cuidarse siempre en todos los tuyos aspectos de la vida y que al cuidar a la chenquete rodella pero más cuando estemos charrando de dechen que lle luchando por lo mismo y antimás pues estando como, como estamos en las tres pedretas y, y foténdonos de la pues contra la pared continuamente pues si a lo menos tenso refirme dos tuyos compañeros por pues la cosa la cosa va mejor así que bueno desde aquí un clamamiento a cuidarnos todas y todos y se si refirme de compañeros eh, tú creías que no gana existe y se si refirme de, de compañeros a, a las ¿O sea, dentro de la asociación ¿Se refirma a que las mujeres fallan proyectos o a que...? Yo estoy que sí, bueno... Y hay algún ya lo, espacio, ¿no? Y lo de siempre, ¿no? ¿Siempre se puede mejorar? Pues creo que sí, o sea, todo se puede mejorar. Pero de verdad es que hemos cambiado mucho. Yo creo que antes más que los hemos viendo, y los hemos viendo más muy rápido. Y de hecho, el o, o reflejo eh, real, pues eso, que cada vegada se apuntan más mujeres. O sea, no hay casualidad... Que lo siento mucho, pero no oye casualidad que en Nogara llega más mujeres que no en la resta de asociaciones que muestran sí, sí. aragonés. En las que, que, creo, creo que si hemos sufriendo un trabajo interno, importan. Yo estoy de acuerdo de que hizo la reflexión de que en los 10 años llegué cambiando muy todo, porque no llegué la misma imagen que tengo yo de Nogara ahora como cuando cuando era yo principiando. O sea, hay otra cosa. Ahora que lo nombras, con principiad vosotras. En a vuestra clase, ¿cuántas mujeres llevas? cuando llevas alumnas. La de Ay, yo no tres. Con yo tres. ¿Y de, cu de cuántas en total? ¿Cuántas alumnas serían? 15 o yo? Sí, que entre 15 y 20, o así, no, sí. Fíjate porcentaje está un ¿no? Y eran, yo no me acuerdo, y eran, y eran los pocas, ¿no? Pero también siempre se decía que, pues por un regular eh, no charraban. Las que venían, pues a lo mejor aprendeban y tal, pero les les feba más vergüenza de charrar porque también, pues hizo, pues vivían más hombres, ¿no? O lo que sigan, o por la razón que siga. Que a lo mejor aprendeban, pero se quedaba la cosa por así. Los hombres sí que pues ya al principio iban de, pues de clase ya a charrar, en cara que sentí Y ahí también hizo que ya como partido patriarcal, ¿no? Los hombres en cara que no sepan muchas vegadas de una cosa, les importa igual charrar. Y mira, pues si se equivocan, se equivocan. Pero como que las mujeres dicen.. Jolio, si esto no lo voy a decir bien Me estimo más de a esperar a A saberlo mejor, ¿no? Y pues hizo feba que no charrasen Tanto lo que siga Y sí que se notaba que no lleva guayres mujeres Y que de pues mataban los cursos Y los hombres charraban y es muyes Pues... Pues ya se quedaba la cosa por así Y ahora, pues no, ya así las muelles que han aprendido, charan muy tismo bien y son muy embrencadas en las asambleas de Nogara, haciendo mm. proyectos de raso diferente. Yo, mira en en mi caso personal, yo facé primero en 2003. En mientras, o sea, bueno, me facé de la asociación en 2002. Me facé primero en 2003. En mientras esas añadas, eh, pues socializaban en aragonés. En facé segundo en 2009. mismo escribimos un libro en aragonés. Eh, y no. ¿Quieres charrar tu tío libro? ¿Eso no hay que charrar la mía libro. Espero que te va a preguntar porque yo. Disculpa que te traje si te mi ese proyecto. Pues, pues, mirate que llevaba Pues desde 2002 rodada de Chent, que charraba Aragones, la mía pareja charra Aragones, las eh, mías amigas charran Aragones y no principia a charrar. Dica. Pues no sé, ¿cuán, cuán Plegoda David en Zaragoza. Eh, no sé, como fa, años, fa sí, tres no, añadas, eh, o años. sea, quiero decir que que es verdad que yo he estado una de esas mujeres que sabiendo a aragonés no, no me atreveba... A... Lo has charrao como amagada, ¿no? Como... No, no, si es que ya lo charraba. O sea, ni en casa, ¿no? Con la tuya no, pareja. No, no, no, no, no, no, esta cosa no. Y bueno, pues fa tres añadas, salí del armario, <ríe> y mírate... ¿Y ya no y... No, no, no, ya, ya <ríe> ni, ni vais al agua. <ríe> ¿Y aquí te tenemos? Sí. Y aquí te tenemos contándonos cosetas. Sí, claro. señor. Oye, yo quiero que Tamara nos cuente una un amiquetado libro que es muy interesante. Bueno, yo he venido a charrar de mi libro. A charrar de mi libro. Bueno, el libro se dice Pro Pro Luen. un cuento de. Bueno, cuatro cuentos, en verdad, de educación ambiental en espacios naturales de Aragón. Lo faciemos yo y, y Carlos. Y lo faciemos. Bueno, el burro el último, lo siento. Carlos y yo. Y lo faciemos en 2011. Y bueno, pues mira, taisas envueltas y un cara anocharla es muy to. Bueno, pues hacemos estos, estos cuentos en Espacios Naturales con duya de bueno nos, nos refirmó Ara, Ara Cultural, la, la editorial de Sabeña nos hacíamos dibujos chus e volea grabemos un CD o el libro viene con un con un CD dos cuentos pues relatados tal que la chen pueda escuchar también como como se charra al Aragonés y en ese CD participó muy tisma muy tisma chen pues dende muy tantas amigas de Nogará nogara chen famosa pues como eduardo lolumo la chen de aragon televisión Eh, no sé, qué más Bueno, muy tache de, de farándula, digamos sí. Lo cual pues estuvo muy bien Contemos antes más también con con Conor Refirme de, de la orquestina Que nos hizo una canta una canta de él Hasta que la fese nos servir Y bueno, al la final está un proyecto súper chulo Nos costó felo un meses Yo siempre digo que, que no tenemos filhos Porque tenemos un propio problema <risa> y, y un gato, y un gato. Y bueno, y la verdad, ya que quedó, yo, yo mira que no me cuaca chulearme guaire, pero yo soy súper contenta pienso? con los proyectos. en casa se puede mercar. En sí, se puede sí, mercar, en La Flama. En La Flama lo puedes mercar. En La Flama ¿eh? y en Nogará. Y sí, sí, eh, el, el, el problema ya que, pues lo de siempre, prevemos de ferro proyectos tenemos el debate de si felo en aragonés y en castellano, o sea, como bilingüe, o felo nomás en aragonés. A la fin decidimos pues de felo en aragonés, pues porque a la fin... Eh, Ya que yo lo que cal, o sea, no no se entiende un libro, o sea, si charras aragones has de hacer libros en Aragones, o sea, si fas libros y si charras aragones has de hacerlos en Aragones, no, no se traducen los libros, ¿no? Y el y problema este es que esta editorial era muy chicota, a la fin pues no, no podido tirar en Van y nos salimos de dos cauces oficiales de distribución de libros. O sea, si tú antes más tú ibas a corte inglés, por ejemplo, y demandabas el libro, en cada que no estás en la, en la estantería, podías conseguirlo en tres o cuatro días. Ahora tú vas al corte inglés y no te dicen, ¿eh? Eso no oye, no catálogo. Pues eso, no salimos de ese cauce y ahora, pues ya gracias a, a H, pues como La Flama y como Nogara, pues que trovamos un puesto a poder, pues eso también, pues vender y, y poder, pues poder a lo menos recuperar un poco el, el esfuerzo de treballo que hacemos con, con ese proyecto. Yo libro magismo en Doy Fe. Bueno, eh... Gerardo Gerard un accionista <risa> claro que nos ha comprado muchísimos libros. Bueno, también te quiero preguntar que bueno, que también fas contacuentos ¿no? en Aragonés. Sí, bueno, pero que vean más, <risa> Bueno, ya, ya, pero ahora somos contú. Bueno, sí, pues eso, pues a, a partir de... <risa> bueno, yo he trabajado, mientras muchas añadas, como educadora ambiental con ninos. En el mío de trabajado de Cabotacua, teníamos que hacer cuentacuentos. Y, y a la fin, pues tenía un poque de formación de tafelos. Ta y bueno, y a la fin, pues me, me lancé y hacemos un cuentacuentos de uno o dos cuentos de, de libro Pues hacemos las marionetas con los dibujos de Chusebolea. Y, y bueno, y así, pues, pues, así hicimos de Cao Pues, pues, fendo lo mismo, lo mismo hacemos un cuento en aragonés que lo hacemos en castellano, pero haciendo una introducción en aragonés. Porque de verdad que muchas vegadas, así sí que. Si los niños son muy chicos, y si no son feitos al aragones, en muchos puestos, no dicen y no podía hacerlo en castellano, pues bueno, a lo menos les, les fijas la pildoreta y de primeras de, esto ya un pozal, esto ya no sé sea, bueno bueno. pasa así las dinámicas con los con los críos, pues ta, ta que sepan que, que no. hay muchas las parolas que él se emplean y ellas pues que son, son aragones o vienen del aragones. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, también tenemos por aquí a Don Fernando Marcos, estaba en Valle Madre mía, El número de ley. No me, no me desveles. <risa> Más conocido no, no, como no. Fernando. Bueno. Que bueno, que yes o primer ganador, bueno, o ganador de primer concurso de relatos en Aragones, de relatos curtos en Aragonés, ¿no? En eh... Pues el eh, único, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, pero... Pero es que una historia fue... bien pincha, ¿eh? Fue uno, fue uno, tal alumnos que llegan en segundo, en segundo curso Y después un atrofa dos años, no sé qué... a dos años? eh. Sí, para la fiera, fiera no, la feria de dos libros de, libro de Monzón o sea, Que en, me en, son de en que ellos esperando los <ríe> premios eh, ¿no? Sí, sí, bueno <ríe> <ríe> Sí, bueno, eso también, Oye, y era un relato de amor, ¿no? Sí, lo primero ya era a entre las bicis. Mira, la verdad que. A nuestras bicicletas han enamorado. <risa> y era súper pincho. Sí. Spoiler, Ay, spoiler. <risa> spoiler, estoy en un spoiler. No, eh, la, ver la verdad que cada vez que lo leo me, me cuajo menos, pero bueno. Sí. <risa> <Y> que <risa> se había publicado en un espillo. Que, pareció una mica moños también. que oh. se publicó en un espillo. Sí, en un espillo. Y bueno, que también fue, pues. Mmm, Bueno, escritos, poesías, relatos, no sé. Bueno, poesía, bueno, sí, tengo, tengo pensado en hacer más relatos y tal, pero una, soy una mica galván, y así continuo. <risa> la, fui en blanco y me fue una mica de, de, de miedo. Sí, vea, pues fue, voy a haber escrito poemas, y si lo clamar, pero bueno, sí. Pero, que no, que no nos lo has dicho, ¿tú cuán principio en Nogara? ¿Cuán principio es en, en este mundo de, de, de Nogara? Pues... Quiero recordar dos, año dos mil 2009 año dos mil ¿Quieres eh... recordar un dominche en serio? ¿Qué? <risa> me acuerdo de ayer casi. Eh, bueno, pues, eso, dos mil dos que sé que ya sabía dos cursos años antes, pero no sé por qué, pues no, no me apunté. Y, y pues eso, dos eh, mil en principio primero, pues fácil segundo... Y, pues, bueno, o pues, sea, pues, que se actividades y tal, pues, me hace maestro, pues, eso, estoy en también fací, pues, clases en la universidad con Seira, Gora Purna, con la Ocupa de Torrero, pues, me fue a Manchester a vivir y trabajar y, pues, ahora soy tornado y, pues, eso, y continué maestro. Y siete años de impuestos en Caracontina, cuando serví el aragonés. Sí, sí en Y lo va a servir... De continuo en, en, en la tuya vida? Eh, pues con Con los amigos, con vosotros. Que yo estoy sí, fuera que hasta, que de, servir fuera hasta aquí, no. Pues, pues. Vas a con. Pues, saliendo de, por ahí, por, pues, vas a o sea, yo estoy que el aragonés, eh, en mayor o menor medida pues lo hacemos servir sí, todos sí, los días, sí, ¿no? sí. ya Y así, sí, sí. sí, sí. eh, por WhatsApp, y así en las redes sí, sociales. Sí, sí. Pf, sí, sí, escribiendo. No ocurre, A pues sí, sí, sí. ellos en fin. me dicen lo del inglés, siempre dicen, ay, pero pues, ¿y por qué no aprendes el digo, Bueno, yo sé inglés, pero yo que la verdad que el inglés lo podéis servir de cabo Kwan y el aragonés lo podéis servir todos los días. O sea, yo me renta más saber aragonés que inglés. Mm -hmm. Lo que nos calle más música, ¿no? En aragonés. Pues tal, a día de hoy, música ya en aragonés. por Asti, ¿eh? No puedo decir guay de más, pero Uy, ya yeah, proyectos yeah, yeah, yeah, yeah. por astinomios. Sí, porque yo. Sí, no, sí, si Silvia, aquí no se puede chitar la pedreta <risas> y amagar la mano. No, no, no, no. <risas> no, oye, yo, pues, si yo. Yo todo lo que podés se lo fería, ¿no? Yo, que, pues, he tenido. Pues, Mismo que no cantar. Sí, la, co la cosa es que yo pues, te no tengo la suerte de que pues no canto bien y si no sería un perchuicio tal aragones si me metese a cantar. Bueno, bueno, yo tengo una pregunta y si nos quiere responder, uno lo quiere cantar, que Silvia fa parte de silvanas Le puede tañer el guariche y que Silvia... <risa> Tiene una canción muy un maja. Sí, que, que lleva la cosa a suyo tiempo, que lo tenía con una amiga que se dice Ana, que es una colla de pues Somarda. Como pues, si era antes la hora charrante, ¿no? Un programa a Somarda. Ahora <risas> charrante hizo, que <risas> Pues nosotras tenemos, cerebanos, una colla de música a Somarda. Nosotras, pues, no somos grandes cantaires. <risas> y... Y sí que, pues, cantabanos unas cantas, pues, como de Mofla y eso. Pero yo lo que digo, o sea... yo no sé en qué mida hizo a pantalla o oye <risa> perjudicial tal aragones la... <risa> pero sí que serio saben Vía proyectos eh, porque yo soy he estado muy endizcando pues eso los que me conocéis ya sabéis que a yo me fago yo endizcar a la chen siempre y que que saliese pues rapen aragones y a la fin parece que a lo menos una canta de seguras que ya se lleva casi grabando de rap en araones Qué bien. y a lo, a lo mejor sale pues, el disco y eso, oye, por así porque yo, pues eso, y era con esto que dice Arix, ¿no? no veamos música en araones, faños tenébanos maya camp, o, o, o collas de Istamena. bueno, pues o rap yo creyaba que era una buena opción, ¿no? porque nunca no había un garra de rap en araones y, y a la chen le fago yo a la chen soben, y una cosa que le fago, le fago yo a mirar si sale en van parece que sí, ¿eh? bueno pues sobre buenas noticias pero no, no voy a cantar yo y soy ya todos lo adelanto mira la cosa al suyo tiempo de que domingo de mañanas mejor que no pero Banzán una cosa en ese proyecto También y ahí un alumno Sí, sí, sí, que sí. ¿De sí. Nogara? Sí, pero que sí. Y un alumno de Nogara. Y eso sí. Esto parece una fuente, ¿no? De Nogara, sí. parece una fuente de cosas más. Y un bonica. alumno de Nogara, Es que bueno, cuento que lo puedo decir por aquí. Eh, se dice Santi y J. Krebi, de Ibsen y Krebi. Olé. Pues un saludico si nos llevas bueno, quitando ¿no? Hombre, ya meten frases Ya meten frases en, en los discos mete meten bella frasecica sí. en Aragonés Que queda queda bien pincho y antima. Son un grupo, ojo, que... Que tienen, a la chen le fago yo Tienen el rap muy buena y... protección sí. O sea, lo fan ah. muy bien pero... a, la, a la chen en el en mm. mundo adorable Le fago yo irse sí. mi credi Muy bien Bueno, chiquitas, que todos os Nos quitamos una canta Nos descansamos una mica Y continuamos okay. charrando Con mes conviadas por teléfono muy Que bien. estoy que las conozcores también, ¿vale? Venga con toda energía del mundo no valen excusas para estar parados o cortado. adoece de miles de androidos y apertas y amores, y amigos y temos historias que son ganacos de vida así estamos y así está en as vidas, tomamos medidas, soñamos a terra que temos que landes xa Estamos lanzados mandamos recados a gente que estivo que está e que fai que xaibamos E temos amores, e amigos, e temos cantigas e historias que soan anacos de vida E así estamos E así está nos trae una negra sombra sopla mozos ainda mais forte para faze la marchar y os esconciuros y os negallos estan todos conxurados no temos tempo nem motivos para deixar de voar Una banda de malas herbas fue reclutada para cometer 12 delitos no tardaron en fugarse la casa de todos na que se en engayolado de buscados ainda por las autoridades sobreviven a vindos y camillo como músicos de fortuna se te tedio de monoporto y e quiere quedar parto de troulas, quitáis voy a disfrutalos aquí No sé si tiene nada en Radio Topo No, oye, Radio Topo 101.8 Tenemos a esta convidada al teléfono Hola, buen día Hola, buen día, ¿qué o tal? Buen día, Lucieta ¿qué tal plantas? Pues muy bien, aquí esperando a vuestra trucada pero dónde te pillamos? Pues hoy en Gavín, en Ocrineo Ah, mira qué bien Qué suerte Jolín, sí, sí <risa> Que no hay quien llamaba Elena, ¿no? No iba a carrera Gabin <risa> No, no <risa> Casi, que... pero no. ¿Pero tú con principios en Nogara sí que yo era la carrera, Gabin? Pues sí, yo con principios en Nogara y era en Nogara y en la ciclería. Ah, ¿fa cuántos años principias tú, Lucía, en, en Nogara? Buf, pues va yo 14 o 15 años y ahora entiendo 28, pues cuanta. Pues a lo mejor en... 13 años su así Julio No sé sí, si sí. por aquí, Gerardo, yo principié se, se parte, a, sí. a la que Gerardo. <ríe> Buen día, sí, sí. Pues fuimos chuntas a clase, pues eso. En en 2003, en octubre-noviembre de 2003, pues que tapar de la vez. Pues empecipiaba a hacer clase, pues Carlos, ¿no? Sí. Bueno, Lucieta, mira. Era nuestro maestro. Siente, tenemos por aquí convidadas como Tamara, Silvia, Fer. Hemos hemos charrado, hemos charrado con, con Silvia y con Tamara y nos charlando de lo que llega, y eran charlando ellas de la mujer ha entrado al mundo del aragonés. Como llega, con principies vosotras. Y, ¿Y cómo veis uh -huh. que llegue ahora, ¿no? El, el A Mujera dentro del Aragón, ¿Es que qué fuerza puede tener? ¿Si ha crecido da fuerza o...? Bueno, con... y hay un camino largo ¿no? que recorrer, pero... pero ¿Tú qué crees? ¿Cómo, cómo hasta esa evolución? A de Mujera dentro de... Es que me es de Nogara, ¿no? Por decirlo así, ¿no? hombre, yo cuento que en Nogara sí que se veía que ha mejorado esa visibilidad, ¿no? Pues, Tamara ahora mismo, y a eh, presidenta de Nogara... Secretaria, secretaria. Presidenta. Se han Que antes más no llevaba agarra mujer en mis puestos Y eran todos hombres. ¿Tú te pasas a conocer cuántas mujeres y era en clase, Lucía? Había una tesorera. Pues antes, cuando principié yo en primer ran y éramos Cuento que mayoría de mujeres no es y eran los tres y dos hombres. sí. Cierto, cierto. En primer run, en segundo run ya lleva muchas chen y cuento que ya era más equilibrado, pero también lleva muchas mujeres. Bueno, pues muy bien. Y tú en cara a día de hoy sabemos que en cara pues fars servir el aragonés en, en la tuya vida, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, sí en la medida en la que puedo, pues sí, pues soy un blog en sí, aragonés. Sí, pues eso sí, en la medida en, en que se puede, ¿no? Ya sabemos pues que es complicado hacerlo servir el aragonés pues, en, en otro vallo, ¿no? U, Tú mismo bueno, con la familia o por la carrera, y es complicadete, pero sí que tú encarabas, bueno, de proyectos en aceite uno de los cuantos, ¿no? Sí, sí, y bueno, también que sorprende, ¿no? Pero fui a estar al Aragón y había muy tachén que echara aragones. y que cuando te veían que echaras un aragones, pues que no les parece raro, ¿no? Pues te echaran fácil menos, hija, que. Eh, y es cierto que eso sí que he visto que ha un mucho, ¿no? Que no sabes años ya más fácil trovate con Chen que echar aragones Y a la Chen nativa le cuesta menos charrar en aragones con tú O sea, con Chen que no ese eh, de cosa ¿y he güey en Aragones con, con Belún por Gabín? Pues no, bueno, eh, <risa> en el programa que he feito antes, que va antes de lo vuestro eh, Sí que lleva muchas grabaciones de Chen nativa charrando en Aragones Y, güey, es que no he salido de casa porque lo vi ayer así, as. No oye, güey, pero yo lo vi a güey. Y, y Eva, y aparte que ayer, pues como salió de Borina, güey, <ríe> me tocaba descansar sin amica. No, no sabemos qué llevéis todo de la Borina. No, no conocemos ah, ¿no? Esa, esa parola, no. <ríe> no. No me lo creo, no me lo creo. <ríe> lo, lo del aragonesmo ir a decir Rosy, tú ya lo sentías con, con estudiado, Lucía? <ríe> <ríe> eh. Bueno, eh, Carlos, que llevo por así, me quisiera decir que <risa> era conocido como lo maestro capín. ¡Ah, oh, no, no! no, no, no, no era, y, bien, y si no llera él, llera él. Y bien, y, si no era bien, ¿y si bien, era bien, que y nos pueda sí, sí. segundo arranque. Y es cierto, cierto, no era Carlos. Que, cría fama, cría fama. Carlos, <risa> Carlos, Carlos irá jonqui que a lo mejor pasaría pues, el peor, ¿no? Pero bueno, También hizo. renao, en fin... Me quiere que morirá ah, a, ver, yo te lo voy a, meter a la meter a todos. con <risa> oh, Hombre, con esa voz, <risa> Carlos Como decía, mi <risa> maestro, la Aragones morirá Bueno, Lucilleta, de, no. de proyectos que, que yo sepa al menos O que yo me faiga el cordanza que tengas Tienes agora, faz maya, eh, Mayata, ¿no? Sí Y antes más, sí. que febas, eh, Fendorella Bueno, en, ahora estoy en Mayata, estoy colaborando en una organización de trovada. Eh, ah, bueno, eso, eh, eso, eso, sí, es verdad. Se va a celebrar en dos cabos de semana en hecho y las inscripciones son abiertas hasta que venga quien quiera. Y después pues en alrededor, que lo tenemos una mica sin asubilidad, uno oye como es cuando principiemos, pero también voy, pues de cabo está cuan bella cosa. Eh, antes fue vendorella y también estoy maestra de hogar ¿ah, mientras vuelves años, a mucho tiempo y... Pues mírate, mm. eh, que, que yo de, de Mujeres no sé si a es un mes que, que antes más, pero fez un fascal de cosas, yo cuento que es Mujeres, mes que no los hombres. Fundimos muy o sea, sí. Para cuenta, <risa> Tamara cuantísimas cosas, Fas, Silvia, que nos han recontado cositas, y Lucía también, lo, que, también. que nos sigue contando, pues eso, porque pues, va Radio, mmm, Prensa Digital, un blog... Ya que yo y, creo sí... Si... Hacimos también un, un libro que, bueno, si por así... Rubén, ¿Marito Quillera o no? No, Rubén lo hemos gritado. Lo hemos gritado ah, que no ha puesto pues, venir, güey, eh, aquí al estudio. Pues pues hacíamos también un, un libro de Chen y dos buitantas, a muchos años de relatos en Aragonés. Que, pues hizo, mezclábamos a Chen de todas las familias del Aragonés. Y escribió, pues es un proyecto majo también. O Despertar de Lonso. O Despertar de Lonso. ¿Se puede mercar en cara ese libro? Sí. Lo tenemos están pues, diciendo que no. también, ¿no? No, yo cuento mm. que dice no pues Yo sí que lo tengo en casa yo, yo mía pero En, en Nogara gran... sí que lo tenemos, ¿eh? Ah, pues a lo millones no Nogara sí No ¿De que quedaban que guayas desempladas Que saco tolan, Corres. Sí, se dan dos pocos desempladas o sea. que, que queden Porque y la tongada en Nuestro guay de gran Y pues no sé cuántos en quedarán Y está coleccionistas ya, pues, ¿eh? Sí, y eso... sí, sí, sí. Ya. Tenelo, pre. Tiene ahora ya una parola de vida que no Bueno, y también decir que, que has ganado un concurso de coplas en Aragones, ¿no? Ah, sí, sí, fa dos años gané pues el concurso Aguera desapareció de Coplas en Aragones o Consello de Zaragoza. Ah, ¿y en qué consistió ese concurso? Sí, bueno, pues sí, era un concurso de coplas aragonesas aragones. y <risa> Es que una copla y pro, ¿no? Eh, bueno, una, copla, una, una colección de coplas, cuento que eran 8 o diez ah, coplas. Que le va mucho y... trabajo, ¿eh? Ya, ya, no, ¿no? Que ni si... iba no escribir una copa de pro... Y en cara que, no, que si ya no vas a escribir ni una... Jolio, que no yo a escribirle un trabajo. Que, que hay si, hay... apuntaba muy tachen. No, no sabemos por qué Concello lo ha sacado este año, pero bueno. Sí, que era una pena. más que en, en las luengas minoritarias, más que más en catalán, en catalán se, se presentaba muy tismachen, más que no en castellano. Pues sí, la verdad, yo que era una pena, la verdad. Hombre, lo, lo que he de yo... dar, ya que si, si salen tantos proyectos... O sea, quiero decir que eso también ha de estar en un argollota nogara, ¿no? O sea, a la fin... Si tú fas un proyecto de impuestos de salir de, de la escuela, oye, porque te lo has pasado bien, o sea, no, no más, porque has interiorizado que yo una lo venga peligro, tal, tal que todo eso ya lo sabes, más fácil es primero, porque si no no te has apuntado, sino que anti -más, si tú fas que la sea a gusto y que se creiga que se puede vivir en Aragonés y que se crea que se pueden hacer cosas en Aragonés, a la fin la, pues se da vida, que yo lo que vemos viendo viendo ahora eso, oye, también pues un, un indicador no de que las cosas pues se sonfendo bien. Opino. Y sí, también iso, y no, y... Nogara, la gran familia de Nogara ¿no? Yo cuento que pocas sí, sí, sí. escuelas de lo que siga U pocas asociaciones tienen ese poder De, de que la chense y quede Y que continen colaborando de una forma u otra Sí, yo soy de, de raso de acuerdo con, con Lucía y, y la parola sí que creo que la ha trigada bien la, A familia de Nogara, ¿no? O sea, con hmm. Principias, y no sé si eres de acuerdo de todas que sos aquí O Lucía Principias, pues lo que dice Amara Principias, para aprender una lengua, ¿no? Tuya lengua Y te trobas dos, tres, cinco años de impuestos Pues que has trovado amigas, una familia y una asociación... Pues bueno, puedes luchar por lo que quieres... Y además te sientes te sientes pues muy de buen de inplaz, ¿no? Has tenido esa asociación. Sí. Y que sí, además, sí. pues eso, tienes... Para hacer proyectos, bueno... O sea, veíamos que, que no hogar hay una fuente de, de Chen... Que el impues continúa haciendo servir la aragonés... Que lo que queremos con este programa... Y eso también, que nos recontes cosas... Y que, que la Chen Vega que no lle... Ir dos años... Y de impuestos ya te suplidas, ¿no? Que encara de impuestos se puede hacer servir la aragonés y continuar haciendo cosetas en aragonés. Vía vida de impuestos de no ganado. Y se oye, ¿no? Que no se matar. La una pasada, que puedes preservir mochila en aragonés, o el Skype en aragonés. O sea, que en cada que no te trobes conché en o día a día, tachar en aragonés, vía una ripa de herramientas que puedes servir en aragonés y que muchas te eso no lo sabes. Y eso, y eso y es verdad. Además, también has dicho que ya eras eh, organizadora de. Bueno, hoy es una organización de Atrobada. Sí. Si nos quieres recontar una mica, porque sabemos que hay una Atrobada cerqueta. Sí, pues llevo cabo de semana 25, 26, 27 de noviembre, o sea, en un par de cabos de semana, me parece, uh -huh. eh, en hecho. Y bueno, y una trobada, quizá lleva seisena trobada que se fa, pues, como, o de Estrella a Estrella, que también ya es Seiscena edición. Y esta trobada se fan dos por año, una pues agora está la San Miguelada y otra a Primavera. Uh -huh. Y bueno, consiste en eso, en vivir en Aragonés. y es trovada viviendo en Aragonés. Eh, se en hecho, haciendo lugar, participa también en, en los eventos. Y ya hizo pues ya una ripa de eventos de bueno de, de actividad a las que la gente puede apuntarse. Y, y todo en Aragonés. ¿Y los puede avanzar una mica o programa o encarar no se sabe? Pues no llegué en cara pisos somos rematando, nos ha pillado una mica ¿Sí? co, como co, pues, fiso, con verano y todo, pues se nos ha ido y a la fin pues somos rematando, ¿sabes detalles? Pero bueno, hoy habrá, por ejemplo, sábado de Maitins, y habrá ver talleres, pues uno de fauna, no sé, dinamuitos. Ahora mismo oye que no, no me lo sé, pero bueno. Es que he visto eh... como por así que había también es eh, cursas por omón o por o bellacosasinas, ¿no? Sí, sí, ya de todo de una pasada. Y Borina de Maiz. También, ya, hizo siempre. Hizo siempre. ¿no? En cara que nos diga en el programa, hizo, bueno, Borina. <risa> y Antimás. Hizo siempre y entonces puestos. Una cosa que yo curiosa también que hizo de Trovala que tampoco ha surtido de Chen ni de Zaragoza ni de Opirineo, ¿no? Que surte también como Chen de, de di fuera de Aragón, ¿no? Sí, bueno, del grupo de Pamplona, de, bueno, una, la Colla de fablans de Navarra, que, pues claro, ellos también como viven en otra situación lingüística en la que veían, pues, que el euskera, y, digamos, en un, en un por encima del aragonés, pues sí bueno. que llevan que se feban actividad que aquí no, no se y feban y principiaron en venta esto Vía Chen, que ya era de Navarra, que al principio a estudiar aragonés, Pero también vio a Chen que llega a Aragón y que llegan mis esos momentos pues, viviendo, viviendo así en Pamplona. Qué guay. Bueno, Lucieta, para, para rematar también la, la entrevista, a toda la Chen que nos lleve sentindo, esas mujeres esos, esos fagals que que no son sentindo, ¿qué les dirías para que se apunten a, a Nogara, ¿no? a, a, a aprender aragonés? Es que, que hasta estado Nogara para toda una tuya vida. ¿Cómo ha cambiado, no? A vida <risa> Hombre, pues yo lo que digo siempre, y es que está mmm, mucha de Aragón... <risa> yo imprescindible charlar, o sea aprender a charlar bien aragonés, aprender a charlar bien castellano, porque yo llevaba muy tas para las, las a servir de forma cutiana que llegan aragonés y no lo sabía, y de impuesto también pues, eh, pues que cal recuperar ese patrimonio, ¿no? Que igual que se mira de recuperar ciertas variedades de, de razas, pues esto también lleva patrimonio cultural, al conservarlo, igual que también se conservan las parroquias. Y... Pullicas para los consejos, sí, claro. ¿eh? Por aquí <ríe> Y que también, pues, eso de pues, a, a comunidad de Chen que conoces Y, no sé, que también yo, A comunidad de Chen que conoces Son Chen con mucha mía, ¿no? Y que te a continuar haciendo cosas Yo cuento que, que bueno, que yo animo A toda la China que aprender a y, y Pero o sea, yo, en, bueno, en, en Hogara, ¿no? En <ríe> pues en Hogara Si sí son en Zaragoza, y si son en otros puestos Y tienen oportunidad de hacerlo presencial en otros puestos Pues que lo salgan ...puedan, ¿no? Lo importante es que aprendan a así ah, Sí, claro sí. que sí. Pues sí, pues nada, Lucieta, no te furtamos más tiempo... ...que si es pero Pirineo... ...entre filo que querrás aprovechar una microdía. ¿Querés decirle bella cosita, Lucieta? Ni envíanos bueno? unos rebollones, anda. <risa> <risa> pues me paréis que no... ...que no este año todos fungos... Oh. ...ha estado muy malo. Aplegar tarde a Plevia... ...y ahora ya lleve muy tafredor... ...ya lleve nevando por formigal. Así las que me pareís que... ...fungos... Vale. Yo, bueno, yo simplemente fete un saludo. Sabes quién soy, ¿no? Un <risa> O mi compañero, defendería, defendería. De de... Y alrededor y, Sí, sí. Pues yo simplemente un saludo. Un besito pues es muy grande, Lucieta. Bueno, cuídate, es muy todo y pasarlo muy bien. Venga, muchas gracias, ser... Que te queremos. Ya besito. Au, que va a Padre, perdido de lo que la siente. di? bueno, pues aquí continuamos en el programa este especial de los 25 años de Nogará, de Estela estrella 6. Eh, y bueno, pues tenemos por aquí a, a don Guillermo Laseca, más con como Guariche, Guariche Tarromareda. Y nos va a cantar pues vea canción que tiene pues por aquí a traito, pues a suya guitarra y, y a mirar qué sale bueno bien vamos a probar vamos a probar no sé cómo suena esto pues una guitarra española y la voz que tengo regulín pues pero bueno dale, todo siga por por no ganar bueno está cantada Sediz es se y una letra que al tuvase dice que si tú has quedado con una mesacha y que le, le varías flores pues ya puedes eh, remediarte de de posarlas o de pillarlas en un jardín o cualquier cosa porque si si acudes sin flores las, las haces el no y eso ya era de Sincusa, que tiene uno que que te te a, a con una mesacha y se ha suplido las los flores no esa esa la, la historieta flores De flores no tengo, en veras que no, se han sucidas todas, no queda que olor. Cuando había plebida, no bebió ni pon. Perisofateza, amor ton de sol. Ahora te daré bellas disas flores, como contrimuestra de todo mi amor. Pero de flor no tengo en veras que no. Son consumidas todas. No queda que olor. Mira tete di fuera, Oh, tardin Jesusito. Lobia pro de flos ta fe, si es que un malo yo. No lle de cincu sa ni manca daimor. No te feiras pero ramo, faigamos pachatu y yo, aunque de flos no tiengo en veras que no. Son suscidas todas. Lo que da que olor. Da da da da da da da da da Lleva da da da da da da da da da da da da da que le fue fagó una una canción que que era la de la de China Chan y la rana, ¿no? Que te estaba eh, muy goyado. Ay, esa tú. esa, eh, esa eh, y era eh. que la cantaba Antis en Hogara y no, sabes, no, no, vagoy yo. O no, que pasa que Tú traes sabes, que que no la cantaba muy muy en la y, rana y se, y se disco que que así no se fació. Teneva más letras en noragones, pero se empleando músicas diversas, country, ska, rock, tango, bossa. Porque, bueno, en Algonés se puede cantar con Juan Sique, música como cual sí que, que, sea, como cual, si que venga ¿no? Y soya. Y soya. Y esta de eh, Chinachana, que era un poco la tontería del de momento, era una, una música, digamos, country, ¿no? Y que charlaba de verdad. Si queréis cante un poquete. Sí sí sí, ¿eh? sí, sí, ah, sí, que ah, ahí a ah, ella me va muy todo yo. No es muy todo seria la cosa. Yo, yo, yo me digo que la Silvia aquí se va animando. Sí. sí. sí. Acompaño, sí la, canta, eh? ¿eh? Si me la acuerdo, te acompaño. Es que yo, yo también, si me la acuerdo, te acompaño. Venga. pero ya no lo sé. Agua. ¡China chana y la rana, brincando porque la gana! ¡Amonico, mueve o pico, también chaco, pasárico! ¡No pretes a correr, no sigas aventao. puta mortara sáscabe! Terraço estricallado, mírate os animal, no tienen guaire prisa, les cuacas tare es que ferausta de disfrutar da vida. Dingolondango faros, trangos, o pollino andeando, a poque o xorigue. Yerra dendo cascave, no prentes a correr. No s'hi vas aventao, uta morta ra s'escabe, de raso estricallao, mirate a xa animal, no tienen guaire prisa, les cuacastares que feraos ta desfrutar da vida. Xina tana la rana. Ole! Ay, oye, que esta me feva muy tismo hoyo. <risa> tantísimas remeranzas, ¿no? de traje sí, esta carta. Sí, canta? sí, porque la cantaba en Aborina, regadas, en Nogara, y la bailaba, ¿no? Sí, la bailaba en Nogara, un mediano ahí en Nogara. Tempilla de Bantadera, ¿verdad? La has sí, cantado. Sí, sí. Y es muy bailable. Disco ya, disco ya. <risa> bueno. Guaricheta Romareda, ¿eh? Sí, sí. Disco ya, Guaricheta ¿eh? Romareda. <risa> Plenemos <Sí>. la Romareda. La <risa> Romareda, un poco chico la Romareda. No. 35.000 son poco bueno. <risa> bueno, pues ya no ni hemos estado. Gamnou. Si quieres cantar ni una trap, no, no, no. La va, va. no, okay. no, Dios con esto no. pro. Ya, con el... Sí, ya. Ya te bastante con Oye, tener no? música en directo y estoy. <risa> estoy en un gollo, ¿eh? Esto como diría Pascuyo de lujo. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Venga, pues ya está. Pues, Muy ¿Eh? bien. Oye, muchas gracias, Guariche. Pues muchas gracias por y por trañernos a tuya música, por estar aquí con nosotras, recontarnos a tuya experiencia. Claro, gracias a vosotros. Y que, que continúes Fendo Música en, sí. en Aragonés. Lo no, que pasa que tengo mucho trabajo, tengo niños chicos y no cosas. Ahora bueno. ya no te vaga, no, no, no, sí. no dudes, pato. Claro, claro, claro. Bueno, claro. Pero, pero bien, ¿eh? Pues yo estoy que soy dos vuelos de la asociación, ¿no? Digo ser... Yo, casi no te fijas ¿no? que vina a más, ¿eh? sí. ¿eh? Sí, joder. Yo, bueno, bueno. No, ahora llevo o sea, sí, no, sí a toda esa edad. Sí, ya sí, nada. que ver, claro, claro. Venga, Cal cual. relevo nacional. si no, esto moriría. Gracias por la invitación. Venga, bueno, muchas gracias a ver, A tú, tú no, por no, estar no. Con, con nosotras. En toda la parroquia te llamabas la atención Núñez tú, núñez Núñez tú ¿Qué vas a hacer? Presumís de ser buen musu, ahora y es una mujer Con la cara en tafarra y enseñando el corbillo. Bueno, pues aquí continuamos. Continuamos con este programa especial por los 25 años de Nogara, que somos el aniversario en la Asociación Cultural de Nogara. Somos repasando tiempo estos 25 años, como han estado en, en la asociación. Y en cara tenemos más convidadas. En el teléfono, a travegada. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Buena. buen día, ¿Qué tal, Edu. Plantas? ¿Qué tal, plantas? Por dónde pues te pillamos a tú? ¿Cómo? Por dónde te pillamos a tú? ¿Por dónde pegas? Pues ahora mismo soy en Cadrete. Aquí, a, bien cerca de Zaragoza. ¿En tuyo lugar? En bueno, mío lugar, creo que sí. Muy bien. este castillo um, tan majo que tenemos, um, que se um, te no, um, hasta que nos ha dicho que ya exfendo cosas en el ordenador. <risa> pues siempre soy pegado al ordenador. Pero bien. Bueno, Edu, contanos, ¿tú con principio eres en, en Nogara? ¿Tú eres, tú eres más nuevo que no Rubén Ramos, sí, Lucía, Fer, Silvia, Otamara. Pues mírate, yo principio en Nogara como alumno, estoy que llega el año 2013. Ah, te iba, no... a decir, te iba a decir, no te acuerdes que soy yo aquí a la tisba, ¿eh? <risa> no, no falta tanto, pero a mi memoria de cabo, cuan me acabó cuán se va. Estoy bien, que estoy por aquí, ¿no? Pero vamos, sí, tú sí. me puedes decir también que estemos compañeros, ¿no? Y soy, y soy, sí, sí, que principiamos aquí con, con Gerardo, de maestro, también. Sí, yo, que a la fin. Mario de Azullán. Y soy con Mario y Gerardo de Maestros, en 2013, principiemos sí. 2013, que facimos el primer <risa> grau, uy sí, sí. pues se hacen vueltas en, en clase de Cibarran. y Ya no, ¿eh? Ya no, <risa> ya no, ya no. Y <risa> se <risa> diploma, ya lo puedes tirar. Yo a lo menos ya no lo de cibarro. Chambreta. <risa> <risa> ha dicho, bueno, y, y le estamos preguntando a, to a toda la chen que, que, que por aquí que somos gritando, eh, ¿cómo ha cambiado un Nogara en, o, o que ha cambiado un en la tuya vida, no? Compre porque pues tú principiarías, como pues, lo que charlamos, ¿no? Principiarías para aprender una lengua Y a la fin que has trovado, ¿no? En esta asociación porque ahora ya es socia de Nogara. Sí, soy, soy pues, pues puede estar que siga la, la socia más nueva de Nogara, porque me facié para. ¿No? Me están diciendo que no. No, ah, me, me están diciendo que no. Pues eso eso me fago hoy, porque eso quiere decir que, que continúan vendiendo más y más Chen. Bueno, pues, ¿y, pero eh... y, ¿y qué cambió en la tuya? O sea, ¿qué has trovado en esta asociación para que a la fin pues, continúes como socia y continúes cosetas dentro de la asociación? Pues lo más importante estoy que llegue la Chen. Entonces, el maja, magisma, que, que a la fin se han convertido en amigos y, y por eso y es más que más lo que más anima a continuar... cosas, En cara que me fago y los aragones porque sí, pero si, si, si no estás por el ambiente tan bueno y con tantas ganas de hacer cosas, no te animaría a continuar reballando de esta traza. Porque tú, cuando remates, ya cuando remates el Aragones, cuando remates el segundo grau, que no es run. Sí. <ríe> Bueno, pues tú ya veas el proyecto, que en cada continas Féndolo, y, y sí, pues sí, eso, ya. pues que encara continúa, féndose, en cada continas Féndolo servir la Aragonés en la tuya vida, ¿no? ¿Nos quieres contar cosetas de tu proyecto? Sí, pues eh, en rematar los primeros fraud, pues se propuso entre, todos, entre todas alumnas a hacer, pues pues ya cosita, ¿no? Un proyecto, cada uno que, lo que querés, lo que querés, se y, <risa> y bueno, ¿y ella sinas o no? ¿qué? Sí, sí, <risa> sí, sí, muy sí. Años, sí, muy sí Pues, bueno, yo me hago hoy al cine, y de cine en Aragonés, pues, ya poca cosa, para que decida tú, ahí la verdad. Y dije, pues bueno, pues, como me hoy, pues vamos a, a probar de, de hacer un intento de hacer cine. Claro, pues yo no soy director, pues no tengo a raíz de ella, pues esa, esa opción de, eh, descartada, ¿no? Pues la venía en este pues, eh, doblar, como doblar una película entera, y era muy embólica, pues, a doblar cachos. Eh, Trocete de serenas cintas y así nas fue como principio eh, Cintas Denguero, de que lleve, pues el proyecto que derivó de, de ese trabajo de fin de curso. Uh -huh. Y ahora, pues bueno, viables 50 vídeos. ¿Y aún po podemos trobar Cintas Denguero? De podemos ver esos vídeos de, de Cintas Denguero? De pues la página principal lleve un canal de YouTube que se dice así Cintas, uh -huh. cintas Denguero. De Pero también puedes probar este proyecto en Twitter, en Facebook. Y En Instagram, en todos esos puestos se dice Cinta Ringuero. Ajá, vale. Sí. O sea, aquí, una, a canal de YouTube, o sea, YouTube ya hay también una herramienta, aún se puede fer, servir muchísimo la, la Aragoné, ¿no? Tenemos Escuchetes, sí. Cinta Renguero, tenemos Tierra de Barrenaos, eh, tenemos Cenotraña, Nogara también ya en YouTube, sí. Nogara también tiene un canal, o sea, que hay una herramienta que también ha. Que la una mica más, yo creo, ¿no? Porque... Yo creo que sí, porque a la chenefa muy togollo y los belles, y yo también por ejemplo, en clase lo voy a servir eh, no todos los días, pero en la presentación y en los días pues que quieres ver el contenido pues más entretenido, la trodilla pues en la presentación sí que les metí vídeos de cintas de enguero que la chense es melica muy to, ¿no? Con eso. Y, y ye, que fue la honra, mostrarle aragonés y... Yo estoy que sí que hay una herramienta que el Gala ha aprofitado sí, una mica. eso. y una herramienta que ahora en los tiempos que, que corren que... interprete también que, que, la mayor traza de plegar a la mayor cantidad de, de Chen y más que más, en una luenga que están tan... con pocos charrados ahora mismo, que amenista que la Chen lo no conozca y que provee un, un apoyo, ¿no? Yo cuento que una de las millóns trazas de, de la y de, de que la China conozca. Sí, yo hay una ferramenta, porque además de hacer cintas de enguero yo sé que has participado en, en otras cosetas. Has participado... Silvia, ¿reconocemos esta voz tú y yo o no? Sí. La reconocemos. Has, has adullado, sí. ¿no? La... Yo creo que sí. También... principiado yando en los comienzos de, de Ascuchete. Y oye e, Edu sí. este al a la Z, tal, no sé si ahora ya se puede decir así, nasuno. <risa> <risa> bueno, también mientras no, no programa. Bueno, pues este, una de las personas principales porque él porque era que también grababa y que editaba los vídeos, porque ahora lo fui yo que a la fin he aprendido, pero en primeras, pues yo no sabía cosa de edición y de verdad que Edu... Y yeah, muy tismo bueno en editar vídeos, en felo muy profesional. A la bueno, vez, pues. Estió, muchas gracias, pero solamente un poco la experiencia, ¿no? Que soy una Mica tiquismiquis y a la fin, pues mira. Sí, no? Y es <risa> que, bueno, eh, eh, principios a esto, tío, también gracias a Edu, lo de a escuchetes, porque si no, primeras yo no os he puesto principiar. Y pues, pues ya China Chana, pues él, por cuestiones laborales, sí, eso no podía continuar, pero. Pero siempre. Y bueno, y tío, en en el vídeo. Estoy un proyecto bien, bien majo, pero claro. La vida pues me acabó cuando Eso no, no deja hacer todo Eso lo que es. le hagan gana uno. Eso y oye, y las personas que no son sentiendo de tú yo estoy también reconocer esta voz. ¿De qué pueden reconocer esta voz? Y a tuya voz. También que debo porque no sé por qué estío, pero ese año estoy que, que, estoy, que estío estoy pro, productivo porque mismo pues, que yo principié con cinta renguero también eh principié a dullar con con las cuchetes también la misma la misma colla de amigos. Salió otro otra, otro proyecto bien majo, ¿no? Que estuvo ahora Charrante, que se emitía también en Radiotopo, en sí, estas ondas. Sí, soy, y de, de igual tú también part participabas. También, y soy yo. O sea, tú, pues ya, era tú ya era. ya eras uno más, ¿eh? De, de ahora Charrante. Uno más de ese gran equipo, que ya eran dos, cuantos, cinco, si no cuento mal. Sí, esa gran familia, no quiero colarme. Espera, espera que recorte, que si no. <risa> A ver, pues lo loco Dos, tres, no, seis, seis. cinco. Seis, seis, seis. Seis, seis. seis. Y pues que yo esto os si contando a vosotros y no a yo. También, cal decir que, que Edu hace uno de los vídeos más virales de, del Aragones. ¿De verdad? Sí. de verdad. Sí. Sí. Que y no yo... llevo un vídeo de escuchetes. Llevo un vídeo de cintas de enguero sí, sí, sí, que llevo sí, sí, vídeo sí, sí. más viral del Aragones. Sí, Es sí, un una sorpresa y... la más grande del mundo. ¿Cuántas ¿cuánta visitas ha tenéis ese vídeo? Pues, mira, ya he perdido la cuenta. Pero al saber que lo vi eh, en el canal de YouTube, llegaron bells. Eh, 15.000, si no me fui más eh, bueno, Pero oye Que en Facebook, en el canal de Soy de Aragón Y aún metieron más Publicidad de todo esto eh, Se van visto del 200.000 Vergadas Somos viendo, Edu, sí. que veintinueve 29.000 visualizaciones eh. o sea, eh, ¿Cuántas arogens Son Faulán? ¿Sabes por qué no? Porque saliva rudín Y el castillo de Cadrez Y Hombre, es... sí, Cadret te tira mucho Y también cal decir que, que Mesmo tenía una imitación Porque lo facieron mm, pero, en la 1 Pero eh. José, Mota, sí. José Mota José Mota lo fació Pero esto es que José Mota copió Paplona. a Edu sí, sí. Sí, una, sí, una burda es... copia castellana Sí, sí, sí sí, no, sí, sí, sí. No, sí, sí. pues estar que siga eso No lo sé, cuál sería la la, que sí. la realidad pero la realidad ya que si otras vi... creemos que sí Amaneció de vez ese vídeo de José Mota muy bien Edu. pero una mica de impuestos si sí, una mica de impuestos justo cuando ya principia principio va a estar una mica viral o vídeo y además, que al decir que, que ese vídeo yo he sentido que me lo ha dicho de todas las ideologías de, de, de, de estereos impuestos lo han visto, o sea Ray que Raíkes pardo pp da chunta que todos me han dicto que, que han visto ese vídeo lo cual quiere decir que Que una cosa como una la que no, no cale estar de un puesto, la truta que te ha y el aragonés o lo puedas charrar. sí bueno, bueno y, y para chen que no lo haya visto, que yo creo que lo hemos visto todas, se dice la, la, este vídeo, oito apellius aragoneses, y en la tuya canal de Youtube, ¿no? Podemos trobarlo. Eso, ¿eh? y, y bueno, y veremos que también metes publicidad, ahora charrante. <risa> Que yo estoy que ya, pues... Sí, bueno, me me fui contento de esa videos... publicidad porque ahora ese horario y el de Tierra de Renault o sea... <risa> bueno, pues, lo que contiene pillando... <risa> o sea, os miércoles bueno, pues, y de Agüito sí. y un referén ya va pa para charlar aragonés en Radio Topo. Sí, sí, sí. Radio Topo, pues que a la fin ye, pues la radio con, con más cantidad de, de programas en aragonés, si no me equivoco. Pues estoy esto que sí porque, bueno... <risa> radio que Bueno, ahora no más vine aún... Sí, no, sí, bueno. <risa> que más en tenido que más en atenu, lo a más teniu, Vale. <risa> muy bien, pues muy bien, Edu. Bueno, muchas gracias por, no. por gritarme y un placer de charlar con vosotras. Un abrazo muy fuerte, un, un besito, Edu. Te queremos. Que bueno, pues pues que Chao. Nunca me ha importado. Hicimos un trato, nena. Bueno para los dos. Y me Cuando te he mentido En que te he fallado ¿Cuál ha sido mi pecado? Fue a tanto castigo Como vienes ahora China Con esa canción De que has cambiado de opinión? Me parece He buscado algún motivo y no lo he encontrado Somos rematando el programa, ya nos mancan nomás 10 minutés Se nos ha pasado tiempo estas dos oretas voladas, se nos ha chitado lo tiempo encima. Y son, en Aragonés estoy que no se puede decir, ¿no? Yo porque, que pues eso se entiende. Y es muy literal. Ya lo dicho. nos encorren. Yo ya. lo digo a <risa> Pues a mí a Lola lo dice. Bueno, a mí a Lola no lo dice porque son muertas las dos. A la que ¿no? <risa> <A la vera. risa> Bueno, y ya, pues para rematar, para rematar el programa, vamos a recontar una mica. Este año, este año Nogara, la Asociación Cultural Nogara ha estado de aniversario. Se han feito una ripa de actividad. Se han feito muchas cosas. Muchísima Chen que ha trabajado Carlos, Tamara, Che, Davi, Mario, Rubelón. Bueno, Fer. Un montón de Chen, una ripa de Chen, una cosa de Chen que que, son, que han trabajado mientras este año para hacer una ripa de actividad dentro de, de Nogara para celebrar este aniversario. Estos 25 años que no se fan todos los días. Que de seguro es que me he dicho el nombre, lo siento. <risa> Estás eh, fija en un sardín. Sí, peligroso. sí. Cuando al principio de decir nombre ya me lo he pensado y todo, bueno, me van a encorrer. Pues ya, sin cruzaré, pero bueno. Y sobre todo a la chenca ha en, en Nogara. ¿Y qué actividad se han feito? ¿Qué actividad hemos, hemos feito, Tamara, mientras este año en Nogara? Bueno, pues principiemos el año con. ¿Con qué? Con las actividades. Pues jornadas? muchas actividades: con Chuflardet, con las 5 Marzadas, con las jornadas de Impues en Abril. Bueno, con, sí. con un concierto del 23 de abril ya que este tío posa pues, guinda, ¿no? Aguindado pastel con, con la ronda de voltaña, con Praugo, Manau garacha eh, nos han feito una una viera, una viera de propio para estos 25 años, La viera religada en Giorgio Minero. Otro concierto, una presentación, ¿no? Con la presentación de la Viera con, con, con los Dranken Cowboys y Hacemos también el Atot Estrus. que lo Ay, reprenemos a travegada a Toto vez que había un especial a escuchetes. Sí, sí, ah, sí, sí. Y yo hacía ¿no? un sí. especial a escuchetes. Nos han dedicado también una canción de, de propio, ¿no? Para estos 25 años Con la canta, trao, con la canta que hemos subierto programa. Nos un regalo, vamos, regalazo. Se nos va a plorar, sí, Joder. la verdad que. Sí, uh, más floremos, floremos. Hemos es. represo también O Espiello que sí, es que ya hace baños, ¿no? Que no lo no febaños y lo oímos ya a reprener. Pues, desde de, de, de ahora, ahora el proyecto, de el proyecto, de va a continuar, ¿no? Uh -huh. Nos ha feito Edu Cintas Denguero, de nos fació vídeo este tan pincho de todas las felicitaciones de toda la Chen, que nos quiso desellar, pues, un golpe socado a daño. Que puede trobarlo en el canal de YouTube de, de Nogara. Nogara. Se ha feito también a primer cursa, bueno, a primer Nogarada, ¿no? Y de ella de, de Alex, pues, que bueno, bueno, de con mucha de participación del alumnado también. Gestión uh -huh. Cariñena, Cariñena, donde también en, en Aguarol, estuvimos viendo. Bueno, hacemos visitas y, y pues también queremos Fele continu continuidad a, a eso, ¿no? A las, a las nogaradas, a la Totestrus, al espiello Por reprener una mica y Esa esencia, ¿no? De, de, de nogara, ¿no? Que ya a la fin, pues socializar y Han salido también el par de proyectos también este año muy buenos Por parte del alumnao como Fendo Traña y Bonsi Cravas Y Bonsi bueno, Cravas, un saludo que a la fin no te hemos puesto a gritar Ya nos incursarás Y, y pero encara no ha rematado el año bueno eh, en principio también con, con con otros huellos o blogs con otros huellos y de verdad un blog sí, de verdad. pinchísimo de de unas alumnas de nogara también de Carlos y Ana y, soy, y de Ali también estoy que también ah, hace voy ¿no? Coseta no pues está. un besico para las tres y los cursos que acabamos de principiarlos también y soy, que por cursos. primer viajado también se fa tercer grado se fa también por primera vez eh, clase en fuera Y bueno, que en puede puedes apuntar a los cursos que sí, acabamos de empezar. Y grado, torno a decir lo que le he dicho a Rubén Ramos, ¿no? Ha de estar un orgullo para la chen, que principio no gana, no decir, joder, qué de cosas, ¿no? Se si son ahora y... Antimás, plenismo, y el curso, ¿no? <risa> sí, yo no sé, yo no sé, yo estoy que nos cal mirarnos o mirar a otro local. Viva, demanda, viva demanda. La verdad que sí. Y como en cara no ha rematado el año, tenemos pendiente y ya, estoy esto es ye... exclusiva, ¿no? Y esto una exclusiva. Sí, sí, sí, sí. Bombazo. Un bombazo informativo. Tenemos el once de aviento, un vermú perla aragonés. Y soy oye, se en, a, en aflama, sefa. Y soy el? principiaremos con un vermú per aragonés en aflama a las 12 de maitín. Y soy el? Aún tendremos también una sospreseta para rematar el año. Musical, musical. Una sorpresa musical. ¿Podemos decimos la colla o lo hicimos bien? Yo aire? O lo que queráis. Yo no digo cosa... ahí soy yo lo que queráis decir vos atrás. Bueno, bueno, pues como no sea una sorpresa, porque ya lo no estoy que en breus, ya lo, lo comentaremos por las redes sociales y para ti... ...pues También en Isevermúper, la aragonés, aún contamos con todos y con todas. También tendremos a Gaire, que también quieren tañer en este aniversario de, de Nogara... Que las agradecemos, que, que no sean gandito que sí, ¿no? que, que sigan con nosotras también para rematar este año. y Pues en primeras. Yo quiero rematar con una frase muy bonita, muy okay. maja, que me facía saber que hoy en no concierto del 23 de abril. Uh -huh. Cuando nos facieron a sorpresadista, ¿no? A todas las eh, maestras, ¿no? Yo ploré. nos la esperaban ¿no? yo, yo ploré, yo ploré. Yo, yo, yo ploré por ahí por adentro, ahí pero también ploré. Yo ploré, y se dé más de un que ploró. <risa> pues eso, un, pre un present que no nos esperábamos, ¿no? Pillamos, sí, yo, yo a fuera y pues me lo dio Tamara, pero lo tengo en casa mía <risa> y <en risa> En un puesto privilegiado Se tenaba barredada para trobarnos a todas no. Pública <risa> y, que, y que soz muitas, tío Que puñeta Pero... el escenario Por suerte muy muitas Pues si se, Pero... se, se pruebo De arroclar Pues toda esa chen que Ha estado maestra Mientras Pues todos 25 años, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres y... decir la frase? La frase ya es muy bien bonita Y la ¿sí? frase ya ¿sí? era muy maja Y decía Os vuestros clarions Fan parte de nuestra historia oh. Oh. Oh. Oh. Oh. plorámica ploramica ya, ¿no? Para rematar... Pero, oye, ¿verdad? Rematar, o sea, no, ahora no puede bastar lo que... Ye, ni lo que ha estado, ni lo que será Sino, oye, pues por la chenque Y trabajando oye Y pero que sí, pues por las maestras, ¿no? Y si, so oye, yo, yo... Y va, más pues, que al recordar sin cosa Que sí, yo en sí. de valdes Voluntario Y que yo un no esfuerzo... Pues, profuro Estar, mientras toda la añada Pues, son compromiso promesa A eso a, a estar toda las semana A... aguantando a los alumnos y alumnas de Nogara y eso, yo quería a aprovechar este programa también pues eso para pa ver que Nogara llegue lo que llegue a día de hoy por, por estos 25 años y toda la chen que es pasado y que continúa, en cara en, en Nogara y las que no continan o sea, las que no hay continan Rai, right, porque han feito, han hecho a suya. han feito parte de la historia. Iso de ye, iso ye, ¿no? Y sí que lle pues bonito, por esa acordanza de estas cosetas de, de Cabota Cuan. Y ahí, pues lo que, que le va a decir de historia, de de 25 aniversario, y es que me ha feito mucho orgullo porque he visto que toda la chen, cada uno la suya han visto o ISO, ha feito bella cosa pornogala. Pues uno es una canta, una viera. Un, un, un programa de un canal de YouTube, un, lo que siga, o sea, toda la Chen ha aportado lo que ha puesto ta este aniversario, ¿no? Mírate que hemos principiado, charlando, pues el con, charlando con Rubén Ramos, que en principio ofrendo un programa de radio uh, en aragonés en, en, los, en los 90, principios de los Y, y rematamos charrando de canales en YouTube y de muchas canales, además. O sea, que tenemos sí, sí, sí, varias. Sí. De blogs, tenemos. Y en cara en saldrán más. También. Yo cuento que esto llegué como que llegué principiando, ¿no? Yo cuento que en saldrán mm -hmm. más. Pero cómo ha evolucionado, ¿no? Estos, estos 25 años me no ganar, ¿eh? Si ya evolucionase igual lo refirme de las instituciones, ya sería la leche. O sea, ya sí que le damos un toquecito de atención. Toquecito oh. que no cuyemos en la sede. Y no tenemos un duro, porque como dicta Mara, pues las maestras, o sea, que la Chen que lo sepa, ¿no? Que las maestras no cobran pero estar así, que la, las socias que son trabajando por Fer Actividad en Nogara no cobran por felas, sino que además, pues pues eso, ¿no? Se, se aportan dinero para mantener esto para mantener una cultura y un patrimonio de, de Aragón. Yo me fui contento de feliz este programa, de haberos tenido a, a todas aquí, a o teléfono, que nos agarre y contado vuestro paso por Nogara, y creo que ha quedado... Evident, ha estado evidente, o pasó todo tiempo ¿no? en, en la asociación. Como se principió y, y como ya ahora, un mesmo lo paso pasó tiempo, da mullera dentro de la asociación. Creo que han estado charlando Silvia y, y Tamara, dicho también. Y bueno, pues, pues yo creo que con esto. A ver. Pues por 25 añadas más, creo que sí. Y seis. Pues un brindis, ¿no? Un saludico para todos y para todas. Muchas gracias, toperas. Y nos veíamos en Nogara. Y nos villemos en el Estrela Estrela de la Ñada Que con esto remata La programación ¿no? de, de este Estrela Estrela Y que bueno, muchas gracias a Radio Topo Y a la Chen que lo fez posible A todos los programas que han colaborado Y, y bueno, y soy Tarañada Benien, pues más y mejor Chuntas por la Aragones Y nos ah. disamos con una Cantaca De Prao Pared crevadas ¡Au!